There's a girl who puts good foot on shove, is desperate for her father's love. Believes the hand the glove is what she needs to hold. Though she dances morality, she decided she is more in the land of doing as she pleases. Outside in the cold, the backdrops peel and the sets give way, and the casket get eaten by. There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles. The patrons and the actors To are seldom if the show is through the looks with the cues of the frozen of smiles like last in 1998's show The talk song, no one ever sings The curfew chorus line, the comedy divine The bulging eyes of puppets by the screen Eh, muy muy buenas noches a, a todos ¿eh? eh a ver eso me eche, pongo, no estoy moviendo potenciómetros por eso oye que ¿eh? ah coño tengo que bajar esto porque si no ay ah, ahora ahora la movida que tengo todos los hermanes de de, de de apañar todo y que furrole todo como como view y, de y demás ¿eh? Oye, qué raro que no, no me salió ninguna pifia, eh? ¿eh? Bueno, pues si no me salió palentamo, pues sí que saldrá más adelante. No os preocupéis, que eh, sin pifia no vais a quedar. ¡Ja, <ríe> Eh, bueno, esta noche sí que es posible que te estés sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca a través de la nuestra emisión en internet, eh, a través del www.radiocuca.org Porque ahora mismo yo por lo menos tengo abierto la página aquí en la, en la emisora y por lo menos la página, lo que lleva la página furrola No sé si estará furrolando la emisión porque he tenido una persona aquí en el, en el chat porque ya se pareja en el chat Y aprendí, aprendí el otro día. Ah, oh, coño, pues mira, pinchando aquí tal, pim, pam. Bueno, pues eso, que tiene una persona aquí en el, en el chat, ¿eh? Que, que, que me dice que, que no puede sentirlo, ¿eh? eh echa la culpa a la so conexión, pero bueno, no sé yo si la conexión será inocente. ¿sí? Y el problema no ella de la conexión, sella de la nuestra emisión, que si sí, yo no sé... Esto no deja de ser eh, el error fundamental de, de atribución, ¿eh? El error fundamental de, de atribución más bien eh, refiere a, a las personas, ¿eh? No, no a las emisiones radiofónicas o a las emisiones a través de Internet. El error fundamental de, de atribución, ¿eh? pues, y el, básicamente, y el error que cometemos eh, atribuyendo la conducta de la persona a la propia persona, ¿eh? Eh, ...sin tener en cuenta los... ...los condicionantes... Eh, que, ...que... ...a los que puede... ...puede verse que pueden... ...que pueden estar pulsando... Eh, ...a la persona... ...a hacer eso... ...pero bueno... ...oye, en fin... Mmm, ...en este caso podemos utilizarlo igual... ...porque ya... ...ay coño, no siento esto... ...será que no me va la... ...la conexión... ...bueno, pues a lo mejor no... ...a lo mejor la conexión va perfectamente... ...lo que pasa es que... que ...lo que no va... Eh, ...pues igual ya la emisión... ...¿eh?... Ya ves, ah, coño, iba a decirlo a la persona esta, pero yo tontería decirlo porque no está sintiéndolo. Bueno, yo digo lo igual, eh, eh, Marí, porque pone, bueno, pone Marie Yo, como no sé bien pronunciar, eh, no sé tampoco en qué idioma está, voy a decir Marí. Oye, Marí, que ye que igual a tu eh, conexión, está bien y lo que está mal, eh, y en la nueva emisión, puede pasar, son cosas que pasen. De todas maneras, de todas maneras y nunca nadie ¿eh? conectado esta noche a la nueva emisión a través de internet, pero www.radiocuca.org, pues lo mayor que está de alguien sintiéndolo a través de la nueva emisión en Analogical 107.3 la frecuencia modulada. Lo que pasa es que para sentirlo a través del 107.3 de la frecuencia modulada entonces tienes que estar en V, en de algunas partes subió, y en otras no, en algunos alrededores subió, sí, en otros NON ¿eh? Pero bueno, ya si estás sintiéndolo a través del 107.3 y que estás en un sitio que se siente A ver, esto ya, ¿cómo os lo explicaría yo? Ya como les leí, vamos a, vamos a sumar los J de la lógica ¿Eh? Eh, si estás en el 107.3 de la FM y estás intentando decir esto, coño pues es sí que estás en un sitio que se pilla, ¿eh? Pues todo lo subes a ese sitio, si estás en coche. Si sí que vives ahí, pues joder, queda ahí. ¿Eh? O a lo mejor estás en la calle con una radio, ¿eh? Mira, eh, eso fue a recordar que hay muchos años, no sé yo qué año sería ya. La década de los 90, pudo ser, no, más para el Bueno, puede ser la década de los finales del milenio pasado, primeros de este, ¿eh? más o menos. Eh, ese día no, no, no estaba yo, pero de la que de la que venían para la emisora, no para aquí, ni siquiera ayer aquí, era en el local viejo, pero bueno, el viejo, digamos en el anterior, este y el cuarto, el sitio en el que está. En el que tal emisor, digamos que dirían para el tercero ¿m? y, y se para allá, pues lo, unos cuantos collaces de los que de aquella hacíamos los, los capítulos prohibidos de, de Corín eh, Yo venía por otro sitio y cuando vinían por donde la ponte del Cantábrico, ¿eh? conoces hasta que está que si joder, la ponte del Cantábrico de toda la de la vida. Bueno, pues resulta Que, que toparon un, un tío allí, por lo visto, si no me engaña la memoria de lo que me contaron, pero es fácil que me engañe porque pasó mucho tiempo. Un pollo mal encarado allí con, con les manes en bosu, eh, y un, un loro delante, un loro que decir, un casetu, ¿eh? delante poniendo poniendo el programa que diban antes ...en los capítulos de aquello, el, el What is Hardcore. ...creo que los capítulos... Eh, ...todavía se hacían ...bueno pues más o menos hasta ahora... ...no, un poco más tarde... ...pero sí este mismo día... ...los capítulos se hicieron eh, casi siempre en... ...en jueves... Eh. ...cuido que... Eh, ...bueno... De, ...de que... ...el solo conductor actual... ...terrolincio... Eh, ...pasó los pal, pal... viernes... ...no sé... ...cuánto vaya... ...pero bueno... Eh, ...el más del tiempo tuvieron... ...tuvieron yo creo que en el jueves... ...eh... la anedonia ayer los jueves entonces cosas por los capítulos previos en porque bueno por ya mí fue el programa que más se marcó... aunque no era un programa mío ya era un, un programa coral hacíamos ¿eh? lo de la que yo lo ofrecía ante mucha gente ahora bueno pues eh, ya ahora y bueno fue mucho tiempo ya sigue ¿eh? sigue sigue faciéndolo el, el collace y el tirolicio el el solo eh, pero de aquella llenamos mucha mucha gente Y delante de, de los capítulos prohibidos de Corinto los jueves, creo que ya era a las 12 de la noche de aquella. Bueno, pues delante de los capítulos prohibidos de, de Corinto eh, digo un programa musical que se llamaba What is Hardcore. ¿eh? Un programa de hardcore, o muchos programas de hardcore en, en esta emisora. ¿eh? Sí, sí, sí, muchos, muchos. Eh, un tiempo que había muchos programas de heavy hubo un tiempo que había muchos programas de punk sky contra información y también pues hubo muchos muchos programas de, de hardcore mira, ahora que estoy pensando eh, cuando yo también Radio Cuca ¿eh? en el mi primer programa que, que se llamaba Radio Crimen mmm, teníamos entre también unos collacios que hacían un programa de, de hardcore eh, creo que a ellos no ellos gustaba decir que ya era de hardcore porque bueno, pues ya era de De, de mucho tipo de, muchos tipos de música ¿eh? radio quintanilla se llamaba un saludo si queda alguno por ahí ¿eh? que teas entiendo y mucho tiempo que perdí la que perdí la, la conexión con la gente de, de radio quintanilla uno de ellos creo que estaba eh, trabajando de cineasta en, en finlandia nada menos ¿eh? <risa> ya ves cómo son cómo son las cosas ¿Viste? y yo aquí <risa> Bueno, pero que no me acabo de, de contar la, la anécdota. Bueno, no pasa nada porque los que sentís anedonia. Ah, que no, no lo presentara. Ah no, igual pensáis que está preparado, porque todos los hermanos digo lo mismo. Ah, pero no lo presentara. No, no, que vaya, que no me piscancio. ¿eh? Esta esta vez van, ¿cuántos va? ¿Cuánto tiempo va? Eh, van, van, van, van, van, van, doce minutinos de programa y, y todavía no lo. no lo, no lo presentará, bueno, no pasa nada no pasa nada, no pasa nada porque ya sabéis de sobra que yo lo que estáis sintiendo, eh, estoy en Edonia y yo soy el Edonico Miserable a ver, más fácil imposible de saberlo Pues bueno, que de aquella, eh, los collacios que subían por el Dollao y que pasaban por, por la Ponte del Cantábrico para pa llegar a, a lo que fue el tercer, eh, el tercer local de la emisora, pues que toparon un rapaz, eh, sintiendo Wuris Hardcore, eh, ahí en medio la, en medio de la rotonda, no, en Macera, supongo, no iba a estar en medio, pero bueno, que todo al fin y al cabo, una metáfora, un, un ejemplo, o un. Una anécdota, un, sí, una anécdota que os pongo para decir que si estáis sintiendo esto por pues, 107.3 la frecuencia modulada en eh, que a lo mejor estáis en un coche eh, o, o a lo mejor ya que vivís ahí donde estáis sintiendo a lo mejor ya que estáis en la calle con un caseto como estaba el rapacesti bueno pues que vos acordéis de, de ese sitio eh, porque pillase entonces para otra semana vais para ahí también En un momento estaba yo hablando de, de programas musicales, yo creo que los que los estáis que de sentir en la zona ya estaréis fartucos de, eh, de sentir, como os digo, que, que yo no soy de programas musicales. Eh. Eh, Gustaba mucho la radio, soy muy muy aficionado a la, a la radio, pero la radio <coughs> que te a, cuando está la gente hablando... Eh, A mí yo lo que me gusta es sentir hablar a, a otras personas, a lo mejor tiene algo que ver con el hecho de que, bueno, pues que vivo solo y que no me gusta la soledad, entonces pues me gusta meter el, <coughs> el rum, rum de una voz eh, falando eh, de fondo, aunque no eh, ni siquiera presta atención por lo que dice. que de fecho igual me más no prestar mucha atención por lo que dices... porque bueno ahora cambié ahora cambié de emisora pero yo antes tenía lo en casa tenía lo todo sintonizado en en radio nacional <coughs> más que no porque no tenían publicidad y, y, y a mí joder café me mucho oh, café mucho la la, la publicidad eh, mira metió me ahora mismo otra persona en el en el chat eh, uno que se llama Chatcat 413. Chatcat 413 dice no consigo escuchar online. Ah, pues entonces si ya son dos los que no sienten online, será que esta noche no hay no hay emisión online. Bueno, no pasa nada, ¿viste? Y, <ríe> ya veis qué problema, seguro que ya pasó otras noches. Si, si queda grabado, ¿eh? si, queda, si queda esto grabado, que no se corta la grabación y que. ¿Eh? que todo vaya bien y que sea capaz de después exportarla y, y toda la pesca, pues subirelo al archivo al archivo.org y entonces, pues bueno, toda esta gente que no podéis sentirlo en, en directo, pues vos ¿eh? no vos os preocupéis, no os esmolecéis lo más mínimo, porque vais a poder sentirlo en, en diferido, ¿eh? a través del, del, del podcast. Voy Ahora, a partir de esta noche, voy a decir voy a llamarlo podcast, En vez de en vez de decir otra cosa porque decía lo, la rapaz esta que estaba aquí en el chat decía bueno si no en tal siento el podcast bueno pues pues mira yo, yo decía podcast ¿eh? pues voy a decir podcast y, a de, de, si no podéis sentir este programa esta noche ¿eh? quedemos tranquilos porque porque vais a poder sentir el podcast Sí, hombre, sí, el podcast, el podcast sin, sin problema ninguno Bueno, sin problema ninguno Ya os digo, siempre que furro la grabación A ver, no hay falta que me toméis ¿eh? En plan literal Joder, ¿cómo sois? Bueno, pues que sigo hablando yo de, lo de los musicales Coño, no me dejáis acabar Cortáisme con una cosa, con otra Bueno, en fin ...que eso que os decía... ...que resulta... ¿m? ...que yo no soy de programas musicales... ...que por fortuna cambié de emisora... ...porque bueno... Eh, ...a mí gusta tener ese un, un run de fondo... ...y entonces tenía siempre puesta Radio Nacional... ...pero ya está llegando un momento... ...que inaguantable... ¿eh? ...inaguantable porque bueno... ...tanto el puto día... A mí, ¿qué queréis que vos diga? Los tertulianos, eh, cárguenme mucho, cárguenme mucho, porque esta gente que sabe de todo ¿eh? y que son grandes opinadores, sea más creo que ya, así el nombre oficial, opinador. ¿eh? Bueno, pues a mí, ¿qué queréis que vos diga? Cárguenme mucho. Y otras veces, bueno, pues tampoco ya era para tanto, porque falaban de esas cosas. Yo ya vos digo que no presto mucha, mucha atención a lo que está sonando y eh, pasaba de ellos. Pero no, no, ya lleven un tiempo que son muy insoportables, ¿sí? sobre todo los que están ahí pela, pela mañana. Y entonces un día, no sé cómo, ¿eh? Pues moviendo la roduca esa para pa buscar otra emisora, pues topé la, la, la que llevé la pública de aquí, que tampoco debe tener publicidad. Y mira, pues eso, lleva más, ¿eh? más de de coña, de cachondeo, de risas, y mira, pues llevo, llevo lo mejor, ¿eh? Hombre, lo mejor de todo sería poder sentar Radio cuca. Pero es que yo en casa no la pillo. Y diréis vosotros, coño, pues si no la pelo ordenador, mamón, que ya no dijiste qué ordenador tenéis. Pero como coño, ¿qué queréis? Que ponga el despe ¿cómo pongo el despertador. ¿Eh? Para pa el ordenador. Joder. Entonces pues, también sois. Bueno, pues como resumen eso, que, que yo la radio musical gusta mucho la radio, pero la radio musical, nie, no la no la llevo, no la acaba de tal, porque bueno, sí, ya es verdad que puedes tener un programa de música y gracias a eso conocer cosas interesantes, que pero bueno, que yo no acabo, acabo de tal. Hombre, a ver, a veces gustan me, me de algunos, ¿eh? Por ejemplo, el programa musical que más me gustó de, de los que eh, de los que dan esta emisora eh, que está, está muy bien, hay programas por ahí de una calidad impresionante lo que pasa que ya os digo yo, la música no acaba de tirarme eh, yo lo que quiero es que esas personas estuvieran media hora hablando de entre, entre cantar y cantar, pero no están o sea que nada, no, no tiene nada qué hacer ...pues gustaba bastante uno que había... ¿eh? ...que iba precisamente delante de la ...no sé cuánto tiempo habrá que ha de de hacerlo... ...habrá como un año por ahí... ¿eh? ...aquel de, de a mala hostia... ...aquel gustaba, ¿eh? porque además... Eh, ...sí, ponía música, música que me prestaba ¿eh? ...porque ponía cosas ahí... ...muy rockeres y, y... ...y cañeres y tal... ...y, y gustaba, ¿eh? mucho punk, mucho hard rock... a no mí me gusta me gusta esa música bueno qué música no me gusta la verdad porque es difícil atopar una música que no me que no me preste ¿eh? Eh, años a pues a lo mejor sí y era yo más cerrado para el tema de, de la música pero precisamente ahora pues bueno abro e incluso siento música de la que en aquel momento me negaba a sentir porque ya era de los Pijos o estaba o de modo tal Mira, para que vos fagáis a la idea, ahora estoy sintiendo cantarinos de, de los Guns N' Roses, ¿eh? y también, en aquel momento, pues cuando estaban de moda, ¿eh? no lo sentía, porque sentían los todos los viejos, también de moda, y yo ya era mucho más guay que los viejos, y entonces no, ¿eh? no lo sentía, Ah, oh, no, hombre, que hice un pulsaco, eh, pero ahora sí, ahora sí. Ya como qué sé yo, pues pues eh, dejé de sentir astro duro también cuando empezaron a, eh, a sentir los. Lo, lo, iba a decir les piejes. Sí, yo creo que los piejes empezaron a sentirlo antes que los pijos. Les piejes que de aquella eh, querían decir de, como decía una amiga mía, de, de radicatas. Las radicatas. Eh, que eran pijas eh, con un con un con un cuidado despeinado, una cuidada ropa vieja, una ¿eh? ropa vieja que, que ya la compraba en vieja, a mí me imagino, pero bueno, vaya, cosas de espijadas, pero bueno que yo no lo sentía por por eso, porque yo ya era muy digno y muy auténtico y entonces yo yo no sentía eso, ¿eh? yo sentía punk, ¿eh? el bueno y, y ska, eh, me gustaba mucho a mí el ska y tal y bueno pues de algo de rock, heavy ¿eh? tampoco, porque eh los heavies no me molaban a mí yo ya era del rock, ahora también, ¿no? ahora también, cómo no me voy a, a sentir a lo mejor de algunos heavies que de algunos, eh, porque yo los heavy sigue siendo eh, una cosa que me, me, me da un poquillín de dolor de cabeza cuando son así muy muy agudos y tal, eh pero bueno siento muchos también igual ya no me da, igual lo decían antes pero ahora ya no me da dolor de cabeza No sé, dame dolor de cabeza a los Iron Biden, por ejemplo. ¿eh? Pues ahora tendría que ser lo mejor que sentirlos ¿eh? Igual sí, porque a ver si resulta que me molan hasta los guns and roses, eh, porque no van a molarme los, los los los estos los Iron Biden. Pues a lo mejor sí. Ya, pues cualquier día, cualquier día pongo a, a sentirlo. Pero eso gustaba, me gustaba bastante este, este programa. La lástima ya era que no podía sentirlo mucho porque, porque el rapaz este muchas veces subía los postcas ¿eh? y entonces yo no podía. Porque, claro, de la que venía para acá, hombre, no siendo que llevara una radio pequeñina en bolso y que la puchera y, y entonces lo pillaba de la que iba llegando. pues pues casi que al final la mayoría de los programas lo que podía sentir y era lo que podía sentir a lo mejor los diez últimos minutos que, que ya estaba yo que ya estaba yo aquí no y y de de un día joder que, que flipé porque porque eso ya os digo el rapaz este pues bueno pues ponía eh, música mucha música metalera eh, punja rock tal Y un día según entró aquí estaba el tío poniendo a, a Tino Casal. Tiro casal que a ver, para mí y una gozada de Tino Casal, a mí me gustaba mucho Tino Casal, pues, pues estaba poniendo, estaba poniendo a, a Tino Casal, a Tino Casal no menos. Eh, y, y yo, hostia, tío, Tino Casal, qué raro. Y el tío, joder, no, mola mogollón este tío, joder, hostia, no sé qué, y yo no, no, si tú estás totalmente de acuerdo, mola, mola la de Dios, mola la de Dios. Y entonces acordéme al, al yo con todo eso que, bueno, pues que yo siendo siendo un niño eh, fuera, fuera un concierto de, de, de Tino Casal. fuera un concierto de Tino Casal. No me acuerdo ni siquiera qué, qué edad tenía. Eh. Sé que el concierto en cuestión fue en el en la Plaza de Toros. Una Plaza de Toros. Y, y acompañéme la, la mi mamá esa noche al concierto. Acuérdame que estaban anunciados. Además, estaban anunciados. A ver... Salón dadá que yeren que hieren unos de, aquí, hieren no son porque parece que siguen todavía juntándose y grabando algún cantarín y tal. Ostea, no son esos que ellos escogieron el cantar para que sonara en la estación espacial. Bueno, igual me confundo, igual, igual no son esos, son son otros. Bueno, igual, qué más da, unos de aquí dudio y eso también anunciaos esos. Y, y Tino Casal ¿eh? y va, bueno, pues nada debemos tocar a esos, bueno bien ¿eh? no mal y corriente y tal y ah, cuando marcharon todos encantados esperando a, a Tino Casal bah, y en esto que empiezan a ser unos tíos ahí, raros eh, así con unos muy raros muy orteres y tal y empiecen a, a cantar cosas, no sé, sin mucho sentido y tal, bueno unos pollos que al día siguiente enterámonos ¿eh? que se llamaba en eh, Peor Imposible, cosa que a todo el mundo nos pareció que era un nombre, bueno, pues perfecto y muy adecuado para eh, pa lo que hacían. Eh, Acuérdame que el único aplauso que, que consiguieron del público fue en el momento que uno de ellos dijo ¡Adiós, hasta siempre, Oviedo! Y toda la peña, Porque estábamos todos esperando a ver al, al garantino, tíos. Buah, tremendo, ¿eh? Tremendo. Eh, yo sí paisano de verdad no sé qué tenía pero pero tenía de algo tío porque para pa gustarnos a todos independientemente de los nuestros no gustos o, o no sé tío tenía algo yo de fecho <coughs> no estoy seguro si ese fue el primer concierto que fui o el, o el segundo ¿eh? Que yo no soy, de la misma manera que no soy de, de radio musical, tampoco os penséis que soy mucho de, de conciertos. Eh, más que nada porque yo tengo la suerte o desgracia, en este caso, pues este tema, desgracia, de que la mayoría de los grupos que a mí me gustan son minoritarios, o, o tan muertos, o, o tan separados, o qué sé yo, movidas movides así, ¿no?, Y, y hombre de lo que no soy tampoco lle de esto de como la gente que que viaja porque un grupo que ellos gusta pues tocan no sé qué ciudad y entonces van hasta ahí tanto no llego también de verdad eh, que bueno pues escaseen eh, los grupos que, que yo pueda decir wow pues me apetece verlo ver un concierto entero de ellos no eh, hay años yo era de bueno como todo el mundo yo creo, era de discos completos. Pero de un tiempo hasta parte, con esto de, de sentir la música por internet y tal, eh, o a lo mejor por pura mera y dura vacancia, ¿eh? pues soy más de, de cantares sueltos. Entonces, pues qué sé yo, pues pueden venir a tocar los joder, ahora no se me ocurre nadie de qué te y que te avivo que puedo venir a tocar. Ah, bueno, mira, los, los Rastain, por ejemplo, ¿eh? que esos están vivos y, y de ese mes en cuando toquen. ¿eh? Pues vienen los Rastain y yo diría, joder, pues qué bien, podía ir. Pero ya que en realidad yo de los Rastain conozco... Bueno, hay un disco entero que me gusta mucho entero, ¿eh? el Materesi, ¿eh? si gustan me entero. Pero de, de los demás discos, unos can, sueltos, sí. juntas los todos y juntas ahí dos horas de música, pero en realidad a lo mejor resulta que voy a un concierto y no me sé la mitad de los cantares. Y, hombre, una cosa que prestan los en los conciertos y, y cantar y bailar, joder, y que te toquen ¿eh? los cantares que, que ya sabes. Esa y es la manera en la, que, en la que yo más disfruté en los conciertos. ¿eh? los pocos que fui, ya os digo que no fui a, a muchos. estrenarme con el mítico concierto aquel, ¿eh? que en realidad no... Fui al concierto pero no sé el concierto Porque al final no nuevo concierto Ese sí que ya era yo Un año, ¿eh? No sé qué edad tendría Pero Porque no me acuerdo El año que fue Podría coger Abrir internet Mirar Y ya lo sabía Pero soy muy vago También para hacer eso Estoy refiriéndome Al concierto fallido Aquel de De los hombres G en, en San Mateo No sé en qué San Mateo fue No sé si fue en el Bueno, no sé No sé Igual en el 83 sería 83 O o por ahí, me parece, no sé, bueno, yo ya era muy pequeño, y acuérdame que, que bueno, fue aquel sitio, vale, yo no vi, vi ni tirar ellos cosas, la única imagen que recuerdo yo de, de uno corriendo del escenario, escapando, supongo que yo era uno de ellos, ¿eh? Ese igual fue el, el primer concierto que fui, en San Mateo, de niño, de, fui también uno de, de Ole Ole ¿eh? Sí, porque bueno, oye, joder, ya era niño, hostia, que, que pensáis, que, que nací punky o algo así, no, joder, ¿eh? Aquellos conciertos, bueno, pues ya era, porque ya era niño y salían en la radio y, por supuesto, bueno, pues iba con la familia, con la mamá, con ¿eh? Y pasábamos por ahí, y, bueno, pues veíamos aquello. De hecho, yo creo que en aquel concierto Ole Ole, en la plaza de catedral, tampoco no vi nada, ¿eh? De, coño, y es pequeño, estás ahí abajo ¿qué coño vas a ver, no, no vi nada pero bueno, fui pero bueno, el primero que recuerdo que fui porque realmente hmm, tenía yo ganas de ir también la plaza la, la catedral como, como estos dos eh, eh, que os comenté antes hombres G hey, y, y Ole Ole eh, pero ya unos años después, son muchos más ¿eh? tendría yo qué sé yo ...12 años... ...una cosa así... ...estaba en la escuela... ...eso acuérdame todavía... ...porque estaba yo con... ...eh... ...fui yo con un collacio de... ...del colegio... ...eh... ...bueno fui... ...a ver... Mmm, ...todavía... ...ya acuérdame que... ...que llevóme la mía má, ...eh... ...o llevóme o... ...no, fue a buscarme... Una, ...lo típico esto que se en antes... ...no sé se si están haciendo ahora los... ...los niños... ...y los padres de los niños... ...de... ...de... de ir a de echarlos a ir de noche... Eh, Bueno, especialmente las fiestas en San Mateo, y para luego dirá recogerlos sea, a la hora que fuera. Bueno, a mí fuera recogerme cuando, cuando acabas el concierto. Eh, ¿Y sabéis qué concierto ya era? Pues ya era de, de los perrones, tíos. Eh, la primera vez que fui a un concierto de, de los perrones, que tampoco vos penséis que, que fui a muchos de ellos. Podía de ir a muchos porque son de. O sea, ...son de aquí... ...y de eso sí que me conozco todos los cantarinos... ...tengo todos los discos y, y gustan mucho todos... Eh, fui a tres conciertos de, de los perrones ...pero yo creo que el que más disfruté fue fue aquel joder... ...porque fue el primero... al ¿eh? ...acuérdome que estábamos... Que ...acuérdome más ...incluso el, el sitio en el que estábamos sentados... ...estábamos ¿eh? sentados... ...porque vivimos los sentados... ¿eh? ...nos gusta joder como señores... Enriba un registro de estos de de, de la yetricidad ¿eh? eh, sentados allí a la segunda espada catedral a la, a la derecha. El escenario estaba, si no mal recuerdo, ¿eh? porque bueno ya sabéis que la memoria ¿eh? distorsiona. ¿eh? Nunca no nun digáis eso de me acuerdo perfectamente de que fue Asina, porque a lo mejor la la memoria el recuerdo efectivamente está Asina. ocurre que bueno, pues es muy probable, eh, que oye, muy probable y es posible que te ha que te ha distorsionado o sé sea que val más no ser necio por estas cosas, eh. Bueno, pues estas cosas ni va ninguna, que vale más no no ser necio. Coño, hay aquí uno sintiendo que dice eh, ya logré ah ayer el, el mes de antes, el el chatcat 413. Hola chatcat 413. que dice, sí, ya logré señal, te siento anedónico tal. Y dice, ole, ole, Sí, joder, ¿qué pasa? Fui a ver un concierto de ole, ole, hostia. Tendría yo cinco años o seis, o una cosa por el estilo. o oh, joder. Sí, bueno, pues fui. ¿eh? No los vi, porque porque era yo muy pequeño y estaba metido para abajo de la gente. Intenté subir por la escalera de un, de un camión que había... ...un camión de estos que lleva... ...que lleva los... ...¿cómo se dice?... ...el escenario... ...¿eh?... ...pero pillóme el... ...el, el chofer... ...y no me dejó subir... ...dijo, no, que todo sube... ...sube todo el mundo... ...joder... ...ah, no, la que me dice... Leo le y la María esa... ...sí, María... ...no, y era el chat... ...cat 413... ...joder, qué lío... ...vaya, vaya... ...llega va. este chat... y es muy raro... ...¿eh?... ...bueno, muy raro no... ...lo que pasa que yo estaba... ...fecho al otro... ¿Eh? que ayer era más sencillo estoy en un bosque ¿eh? que, que tuve ahí una hora en casa de la que te pego para aprender a usarlo y yo creo que tampoco lo usar ahora porque supongo que, que que se puede meter el, el nombre y estos movides y, y, y yo el nombre pues no me sale soy también un chatcat de esos que debe ser debe ser el nombre Zarosu que pone a, a la gente cuando no se pone nombre pone chatcat chatcat Y eso, ¿eh? y una cosa así, ¿no? pero yo creo que joder, que tiene que poder ponerse el, el nombre de, de, de, de alguna manera, pero bueno, ya lo aprenderé. Y si no, tampoco pasa nada. A ver, para eso, joder, lo bueno que tiene ser el locutor, de que tú fales el micro y la gente que está en el chat, como se supone, que al mismo tiempo está sintiendo la cuca, ¿eh? pues entonces tú puedes decir una cosa y la gente puede contestarte pel, pel chat. De fecho, joder, pues supongo que eso ya es lo, lo normal, ¿no? ¿Eh? Vale, digo yo. Sí, no sé. Sí, joder, digo yo y ya si nada. Hostia, que este programa ya es mío y, mí y faigo lo que quiero. ¿Eh? Bueno, pues eso. Pues sí, ¿eh? sí, fui yo a ver a, a Ole Ole y no los vi. ¿eh? Y el primer concierto, pero el primer concierto de verdad que fui yo porque tenía ganas de decir a Velo, ya os digo, tendría... como dos añinos, fue así de fue así de los berrones, que además acuérdome que de teloneros porque joder, oye, acuérdome de estas cosas, aunque ya te digo, os digo que no se puede poner un necio, ¿eh? Pero bueno eso, de eso sí, de teloneros de, de los berrones, viven eh, vive en un grupo que llenen españoles, eh, y hacían música eh, merengue salsa y estas movidas que a mí siempre también siempre fue una música que me que me tiró, ¿eh? ver, eh, los que dicen que hortera, curso y mal y tal. Bueno, no sé, a mí, a mí gustanme. Hombre, vamos a ver. Me gustan los clásicos sobre todo, eh. No me, no me gustan estos grupos que salen y que hacen cualquier cosa que, ¿eh? que, que que suene a le ponen ritmo en merengue y ala, ya la está. ¿Mm? Bueno, movidas. Pues ahí sí, tocaban unos que se llamaban salsa rosa, ¿eh? Que Yo no supe más de ellos, es que sacaron un disco ¿eh? que fue la banda sonora de una peli de que de fecho creo que se llamaba a ah, no es, calla, calla, que estoy diciéndolo mal. No se llamaba en salsa rosa, llamábase el combo belga. El combo belga y lo que se llamaba salsa rosa, y el disco ese que yo, por lo menos, y el único que que que conoce que conocí de ellos, ¿eh? que ya era la banda sonora de, de una peli también española que salía. Que no salían. no me acuerdo bueno sí, sí Juanjo Puscorvé Verónica Forqué me parece que también salía y, y bueno Machete joder que no me acuerdo de los nombres no me acuerdo de, Dios, no de los nombres eh, que hay una peli que estaba entretenida una comedia entretenida y aparte pues eso, tenía la banda sonora del, del grupo este y del combo belga que a mí no me disgustaba en nada eh, no, me, no me disgustaba en nada pero a mí los que realmente me, eh, me prestaban y los que iba a ver y fue los perrones que de aquella tenían nada más mira sería cuestión de mirar a ver cuando sacaron el primer disco ¿eh? porque estaban en estaban en primer en primer eh, de, de promoción estaban de moda que llegó con aquel año que pegó tantísimo aquel verano que pegó la de mi madre la de Nungestu ¿eh? el cantar y hasta cierto punto bueno pues un un homófobo si quieres, pero... ¿eh? <risa> Bueno, mofo no, tampoco. Bueno, no sé. Bueno, a mí también me gusta, joder. A mí también me, también me gusta eso. Eh, eh, eh, sigue, sigue escribiendo esto. Ya, ya se ve. Dice la marie esta. Dice merengue y salsa, pero lo no sabes o bailar. No, joder, se sentirá. Hostia, teléfono. Me suena el teléfono. Coyere, el único A ver. A ver. Hola. Ay. ¡Hombre de Jesús! ¿Qué tal está usted? ¿Pero qué fe fuera? Sí, claro que tengo la puerta cerrada, y es que si no puedo cualquiera. Pero bueno, pero vamos a ver. Tengo que desear el programa a la mitad para pa salir... Joder, chaval. Bueno, anda. Bueno, vale. Voy a poner un cantar. A ver, ya que tengo fuera a uno que, que... ay Y cayó en el teléfono y la de mi madre. Bueno, a ver. Bueno pues ahora ya quedó el tema medio, así estaba yo hablando de ¿eh? de conciertos, pero ya no falo más de conciertos, a ver ¡Ah! estoy colocando el teléfono en el sitio, voy a echaros uno en cantar y nada, mira ya que estaba hablando de los berrones, voy a uno de los uno de los berrones. A ver, vamos a ver, si sí, sí, soy quien, eh, porque no vos penséis, no, así no se fai. Ay joder, a ver este, este, este, este. Ya que tengo un, un lapicerín de estos de música, eh, y tengo el coso abierto y tal. Me anda, sentí, sentí este. Bueno, si ¿sí suena, ah sí, suena. prestamos el, el cantar? Guapo, eh... <ríe> y una versión de... De, de Elvis, tíos. ¿eh? el otro día, ¿eh? no me expreséis. A ver, a mí no me gusta nada Elvis Presley. Me parece... ¿eh? No me gusta nada, sencillamente. uno más, que no sé qué motivo hay para que la gente lo tenga delatrado. Eh, si esto está sintiéndolo, llega a sentirlo mi amigo el pistolero maniego, ¿eh? pues sentirás indignado, eh... O a lo mejor no lo mejor no porque precisamente entiende que que, que ya hay más motivos de risas que otra cosa porque ya sabe de sobra la mí la mía ni más versión por por el Presley pero mira, por embargo resulta que, que el cantar este ¿eh? resultó que ya era una versión de un nudel y bueno pues gústame ¿eh? este puente sobre aguas braves ¿eh? pues está está guapo Claro, eh, lo que pasa allí que... Eh, a ver, yo al visto que tener manía por narices, porque yo, eh, aunque os digo que que, que aquí allí en aquellos primeros tiempos de los míos gustos musicales, pues, no leo ley los hombres que, eh, después ya el... el, el, el estos los, los barrones, ¿eh? Los berrones y con la, la salsa y el merengue que si me bueno, siguió gustando siempre, ¿eh? os digo. Mira, de eso sí que fui a más a dar algún concierto más, porque eh, por ejemplo tuve la oportunidad de ver a, a Celia Cruz ¿eh? cantar en, en Ubiel. Cuesta mala de Dios, Celia Cruz. A mí, de fecho, me la salsa que me gusta y es la salsa vieja, que llamen los que saben de este tema, ¿eh? conseguí verla en Ubiel. De aquellos tiempos en que venía un año sí y otro y otro también, ¿eh? pues pues de aquella de aquella de aquella veía fui yo a ver cantar a Celia Cruz. Pero vos decía que, que, que yo, bueno, pues Elvis no puedo, ¿eh? no puedo, puedo gustarme por un motivo que que yo en realidad cuando empecé así a ...a tener unos gustos musicales más concretos... ...pues gustó eh, a mí... yo y... Eh, yo y encanto a, a... ...al rap... ...al hip hop... ¿eh? ...y claro, como yo obvio gustaban a mí mucho los... ...los Public Enemy... ...que tienen, bueno, pues de aquellos años... ...llenen el, el grupo... ...bueno, por excelencia... ¿eh? ...que hacía este tipo de música... y acuérdame que... ...bueno, pues obviamente... ...entre estos sectores negros eh, estadounidenses... ...pues, vamos, Elvis veía solo como un... un ladrón, porque al fin y al cabo Elvis lo que hizo fue... ...bueno, pues, y la música a los negros, digamos... ...el, el rock and roll que, que en principio ya era... Eh, ...bueno, pues un ritmo, una música negra, propia de los negros... ...pues llegó el rapaz este, ¿eh? y, y... ...y robó la ¿eh? y claro, vendía la de Dios... porque, claro, él como ya era negro y era blanco, pues entonces los blancos complabanlo, ¿no? ¿eh? Que falando de este tema, sabe mucho el, el rapaz este que vino, ¿eh? Y que le podéis echar la bronca, porque fue el que interrumpió la, la emisión del programa esta noche, eh, Y él, el, el, el, el negro de la hora, posiblemente conocíaislo por el nombre anterior que tenía, que ya era el fogot de la línea ahora y el negro de la hora ¿eh? esta, Y esta gente que no acaba de aposentar y tiene que Hay un tiempo ya fuera y era el más negro de las noches, también en esta emisora, pero bueno, pues eh, ahora hay otro negro de otra manera. Saluda, negro. Muy buenas noches. Eh, bueno, usted como negro supongo que estará de acuerdo en esto que yo digo, de que eh, Elvis robó la música original de los... ...50, 40, los bluesmen negros... ...que empezaban a hacer otra cosa, ¿no? Hombre, tal cual, ¿no? En aquellos años realmente lo que era la música negra... ...hay que reconocer que no... ...bueno, se podía estar eh, bien visto... ...sobre todo que los negros tocaran jazz, ¿no? No se veía bien que los negros pues eh, tocaran la música... ...que era un poco lo que pegaba entre la juventud americana... ...en aquellos tiempos ni siquiera en los estados del norte... ...podía estar la población negra más... Eh, ...podemos decir más integrada en lo que es el capitalismo... en una sociedad industrial y demás, ni siquiera pues tenían tiempo prácticamente para para podemos decir para escuchar música y demás. No hay una película muy interesante que es de los años es la primera una película que sale John Cazabet como actor, es creo de las primeras apariciones que hace en el cine, no sé si incluso es la primera que está con sale con Sidney Poitier, una que son dos compañeros de trabajo en los muelles. Es una película muy interesante, es en los muelles, no sé si es en la ciudad de Nueva York precisamente. Y en esta, por ejemplo, eh, este esta persona de raza negra, eh, que sí que se le pone ahí un poco el eh, para decir lo que era el, el patrón, ¿no? el estereotipo típico de lo que era podía ser un negro que tuviera unos ingresos por lo menos decentes eh, económicamente en, en la zona de la costa este, donde en teoría no había esta, esta cantidad de racismo. Eh, hay un momento que hacen una fiesta en casa de esta de este hombre, eh, que se ve que además es eh, un tío de mentalidad bastante abierta, progresista, podríamos decir, ¿no? Está en esa fiesta con su mujer, este este hombre el, eh, al que a, representa a Casabets, acude a la casa de Sidney Poitier también, acompañado eh, de una chica y demás, y en esa fiesta, pues eh, realmente la música es que escuchan sobre todo es música eh, jazz, ¿no? Muy, jazz muy animado, jazz, podemos decir, ya de más tipo... ya Duke Ellington que más no es ya tan el jazz clásico pero no se veía bien que los negros realmente pues tuvieran ese tipo de música eh, podemos decir una música que pudiera llegar a convertirse en lo que acabó siendo el rock que es una música, podemos decir, nacional no Elvis Presley aunque sí que tuvo siempre más tirón en el sur que el norte es un... Es una persona que es muy importante porque se puede decir que es el primer, la primera persona de todo Estados Unidos que unifica el gusto musical en todo el país, ¿no? Más adelante pues ya llegarían eh, otro tipo, a lo mejor eh, podemos decir los Beast Boys, aunque sí que tienen ya ese, ese toque más eh, del oeste, más de la costa y tal, y luego Bruce Springsteen recientemente, ¿no? Realmente Elvis Presley y Bruce Springsteen son las dos grandes figuras blancas de la música, gusten más o gusten menos que... daba a entender como que el rock nacional, el rock de Estados Unidos es eso y la música americana es eso. Y por supuesto, música americana tenía que ser blanca, por lo cual era lógico que Elvis Presley robase por la parte la mejor música que había, que era la música negra. La música de los negros. Bueno, anda. Eh, yo a Elvis, por fortuna, nunca lo vi en concierto. Eh, bueno, no sé en qué año murió Elvis, o bueno, murió Dicen que sigue vivo, ¿eh? Eh, no sé bueno eh, ayer mira precisamente ayer también sentía la teoría de que no se, de que seguía vivo pero el que seguía vivo que no era el mismo Elvis que naciera que el, el Elvis primigenio que morriera... haciendo la mili... y que entonces para oye pues como había que seguir ganando perres y tal pues que lo que hicieron fue poner a otro que sí padecía mucho eh, y que fue el que después siguió que de hecho eh, el Elvis en antes de marchar por la milly que ya era el muy rebelde muy tal y que después cuando vino, venía desde Leches el todo, y conservadorón, y en vez de tocar aquella música, que bueno, que ya pues digo, que a mí, a ver, no llegue que Elvis me guste, pero aquellos rock and rollos que al fin y al cabo, bueno, pues como estábamos diciendo, robados a los negros pues aquellos no entaben mal no era la mi música favorita pero no entaben mal, pero después cuando después, bueno, ya era un músico cualquiera, yo creo que no hacía ni rock and roll, ni ...ni otra cosa, ya, normal y corriente... ...y ya que me perdí el, el resto del programa... ...¿por qué salió el tema de Luis Presley ahora exactamente? ...no, porque, a ver, eh, hoy la verdad que estaba hablando de conciertos... ...no, no me haría en un día una cosa planeada... ¿eh? ...sencillamente estaba... ...mira, estaba haciendo un, un oxímoron ...de esos que a mí me gustan tanto... ¿eh? ...de la manera que siempre digo eso... ...de que a mí me gustaba mucho la ciencia física realista... que no deja de ser un oxímoron, pero pero bueno, pues es un estilo que existe, la ciencia ficción realista, pues eh, hoy empecé a hablar, y no sé por qué, falé de programas musicales, y no sé por qué, eh, al hablar de que yo, porque yo siempre digo que yo soy más de radio, de gente falando, que de radio musical, a mí la radio musical no me tira, yo si quiero sentir música, pongo la, yo la que me gusta, no, no siento radio musical, Eh, justamente más la, la radio de gente falando Y entonces a cuenta de eso eh, Dije yo, mira, curiosamente de los programas musicales que hay en Radio Cuca eh, Que hay programas muy buenos y que puede estar sintiéndose un cacho y pueden prestate Pero específicamente prestábame mucho uno que bueno, hará un año así que deseo de facese Que ya a Houston antes de, de este Que llega a mala hostia A mala hostia, pues ponía eso, metal, punk, eh, hard rock y tal, pero un cuadro que un día llegué eh, y estaba poniendo a, a Tino Casal, nada menos que al gran, al gran Tino Casal. Y a cuento de eso, pues bueno, comenté yo que hoy fuera un concierto de Tino Casal en la Plaza Toros, eh, en un San Mateo cuando yo era yo, cuando yo, era yo pequeño, eh, no sé qué edad tendría, sé que estaba estaba en la escuela y... entonces bueno, pues nada ahí llevóme a hablar de los dos primeros conciertos que yo fuera pero bueno, que fuera casi que o, o que me llevaren ¿eh? que fui a aquel mítico concierto de los hombres G donde tuvieron que salir corriendo que no, no hubo concierto en realidad porque salieron, tocaron cuatro, cuatro notes y ya, y ya ellos tiraron en cosas y tuvieron que marchar y yo creo que ni siquiera lo vi ni siquiera vi el, eh, aquel primer rastro de, del... De los objetos cayendo Porque yo, joder, y era pequeño ¿Qué edad podría tener? Por aquello, no sé si tú te acordarás De Dios en el 83 no, Pero además en aquel concierto pasó una cosa muy curiosa Que aquel uh -huh. concierto, cuando se produjo el lanzamiento De objetos y demás Prácticamente no había entrado todavía gente al concierto era, no. Estaba todavía, o sea, todavía no estaba O sea, había entrado gente Pero que todavía no está mucha gente no había entrado Porque se, formara, se habían formado bastantes colas para entrar y demás Y mucha gente no llegó a ver el lanzamiento Siquiera de lo rápido que fue todo Y no eh, aunque mucha eh, gente Creo que no llegó a ver eh, Todo el mundo recuerda haber haber eh, visto Perfectamente el lanzamiento visto? de botellas sí, Yo creo que hay un poco esa no sé. Hombre yo creo que si se sí había ¿eh? Madre de Dios vale yo ya era pequeño y a lo mejor eh, El fecho de estar allí Metido inmóvil a mí parecía un mundo pero hostia gente había mucha lo que sí puede pasar guapamente claro, que la plaza de la catedral tampoco da para <risa> y seguramente había mucha gente todavía en Skies intentando intentando llegar pero bueno, ya te digo, eh, yo no lo vi solo me acuerdo de acuérdome, a ver, lo que pasa que no sé si construcción posterior o me acuerdo de verdad o yo un recuerdo de verdad acuérdome de, de, de alguien corriendo ¿eh? creo que la, el primer cantar que tocaron Eh, si no me acuerdo, y era este de que ahora me gusta mucho curiosamente ¿eh? uh -huh. el ska este de visita nuestro bar me parece que llegué, que llegue un ska así sí, pues, sí, sí, un guapo, sí. y me parece que empezaron a tocar ese y enseguida pararon de tocar, y yo tengo recuerdo de uno de ellos no sé cuál, corriendo ¿eh? medio agachado con los, tapándose la cabeza con las manos, corriendo para pa guardarse detrás no sé si es verdad, y luego una mujer que debía ser con de alguna cosa ¿Eh? que salió a a decir me cago en los gilipollas que estáis tirando cosas y mentiras no decía no esas cosas pero bueno vino a decir eso allí era la actitud digamos eh de uh -huh. lo que De lo que decía. Sí, sería a lo mejor concejala de cultura aquella. De algo, probablemente sí. quizá era Cobadón Abertrán, se llamaba. La no que sé. De la que entonces, No me extrañaría de que hubiera sido ella. Ni idea, tío. De aquellas, aquella, sé que estaba todavía me parece, si no me equivoco. No, no me equivoco, estaba todavía el PSOE. Estaba más Masip, efectivamente. Sí, estaba sí, más, sí, sí, estaba Yo creo más que estaba aquella. Cobadón Abertrán de cultura y es probablemente la que quizá pudo haber salido si es que era concejala. Pues sería, sería. Que por cierto es eh, ¿Eh? judía. Es una cosa sí, que, eh. que puede llamar la atención. Bueno, oído, tuvo, ha tenido concejales judíos. Ah, qué cosa más interesante <risa> No, de verdad, bueno, que ya interesante Pero bueno, que tampoco Ahí tengo los una Buena apreciación Qué cosa Pues no, no deja de ser curioso Porque Bueno, pues la presencia judía en Asturias Tampoco es una cosa que No, no, no no apunta, no, no, no, no. Pero bueno, en fin Que, que ya que luego estaba yo contando que bueno que aparte de ese concierto de ese concierto de, de casal debe ser el tercero ¿eh? el tercero de mi vida no te, no no calle calle el tercero o el cuarto todo lo que a mí este programa para otras cosas palm para, para, para estimular la memoria ¿eh? acuerdome de este programa de una cantidad de cosas tremendas de las que no me no me acuerdo la mi vida real Eh... eh Los dos primeros conciertos que fui, o casi más bien que me llevaron, eh, Forones eh, sí, y de, de los hombres que que no llegó a ser concierto, eh, porque no llegaron a tocar, y otro de Ole Ole, eh, que, que sí, sí que llegaron a tocar, pero yo tampoco lo vi porque yo ya era pequeño y no me iba a poner rivales cabezas de la demás gente. Eh, y, pero después fui a uno que, que sé sí que fui en serio, porque realmente me gustaban que llenen los. Eh, un concierto de los barrones. ¿eh? tendría yo es, de, tendría que ver cuando sacaron el primer disco yo creo que tendría dos o 13 años ¿eh? y, y bueno y era el verano que el que está pegando la de un estú pero vamos que, que pase aquello bueno convirtiéndose en, en un hit ¿eh? y, y yo fui a verlo y también toca ver en la catedral también Eh, y también de teloneros de ellos, estos que decía los, el combo belga ¿eh? Grupo de, de salsa y de merengue ¿eh? No, no ¿eh? recuerdo con el nombre pero no recuerdo no, como... eh, Nunca conoces a lo mejor la película esa, Salsa Rosa Una comedia de este... No, sí, pero yo creo la tengo mismo, la vería hace mil años, no recuerdo sí, no. que era Oye, la banda sonora era de ellos ¿eh? yo de, de esos los... De eso los conocía en aquel momento. Y ese debía ser el mi primer concierto serio, ¿eh? Y el de Tino Casal debía ser el siguiente. Mm, yo qué sé, pues igual eso, 12, 13, digo... Sí, pues poco después. El de, el de Tino Casal debía ser poco después. Que, que tuvimos la desgracia de, de que estaba comentando que tocaron un, un grupo de teloneros, un grupo que no estaban anunciados, ¿eh? un grupo espantoso, eh, llamado con un nombre que pegaba muy bien con lo que hacían que se llamaba en Peor Imposible. Sí, sí que... Sí, ¿Lo ¿Conoces a Peor Imposible? Bueno, sí, bueno, porque de fecho la, la de las cantantes de ellos, la, la Rosy de Palma, pues llegó a tener cierto cierto predicamento como actriz. ¿eh? Que bueno, que yo creo que era penosa también, pero bueno, yo, ah, hay gustos para todo, to, yo no me meto en eso. Pero musicalmente yo creo que sí que... soy objetivo cuando digo que aquellos metían mío, ostia y eso sí me acuerdo perfectamente de cómo estaba toda la gente, o sea, pero pero con un escáres esperando que acabaren de una puta vez y tal y nada más consiguieron levantar una ovación, una gran ovación y un gran aplauso en el momento con uno de ellos que se iba disfrazado de torero, no sé qué hostios, porque ya por que llena lamentables hubo un momento en el que, en el que se sí dicho bueno hasta siempre y todo lo que yo eh, querían que acabara ¿sí? hostia que, que si sí, querían a ver y era o sea y era aparecieron sin más ¿sí? sin anunciar te he hecho el gordo mal de siguiente que en que la reseña de la nueva españa decía comentaban eso de que no habían anunciado eso ningún día o que nadie sabía que, que debían salir esos De hecho, cuando salió el, estilo, el vestido de torero al principio del concierto, que todos pensábamos que ya venía Tino, decíamos, hostia, vaya raro que viene el Tino, ¿no? Tampoco vestido. lo hubiera extrañado. No, no de, torero, pero bueno. no, de hecho, acuérdame ese concierto, fui, fui con la mi mamá y, y decía ella, bueno, estoy muy boay, Miguel, qué sé yo. <risa> cosas, cosas así, ¿no? Y luego después de eso, qué sé yo, pues acuérdome de... Eh, ...igual de... ...igual de... Pues, de eso, ...el primer concierto que fui... Eh, ...igual fue uno de siniestro total... a las pistes de, de San A ah, mi primer concierto fue sin esto de Cantabria. Y era fácil porque en no hubiera tocar un esto sí, total. Yo creo que seguíos. El, el mío fue en Cantabria. O sea, ah, pues fue, fue, fue sí, ya... bueno, Por aquel entonces vivía en tierra hostil <risas> y vi un concierto en Cantabria fue mi primer concierto que con 13 años una cosa así. Bueno, quizá había alguno antes muy cutre por ahí que sí. no con alguien, ¿no? Pero bueno, si sí, el primer concierto no tengo recuerdo de ir por mi cuenta. Fue ah, pues Tantamil. pues si todavía una vez por los 13 debes, todavía llegaron pues, uh -huh. Un grupo punk bien todos. Sí, era un. Era, no, no, además tenía, tenía. Y tenía un público bastante. que me dio bastante miedo. O sea, estaba, <risa> bueno, a, yo creo que para el entonces tampoco nos daba miedo nada, ¿no? Con 13 años, yo creo bueno, no daba miedo casi lo que podíamos ver. Pues, yo, mira, la, tembrado, pero... yo, así en esto total, creo que la primera vez que los vi, eh, yo tenía 15. Pero mira, con el tema del tipo de público y demás, eh, cuadro que fue un año que vinieron a Oviedo, porque ya os digo, venían a Oviedo, yo creo que, que también abonados, o sea, cada vez que había un, un, algo, algún festejo y un Oviedo venían, venían ellos para acá. Pues acuérdome que de aquella, eh, el, el alcalde, que ya era Gavino, eh, ocurrió, pues, bueno, una de estas ocurrencias que tiene el de mes en cuando, ocurrió pues, resucitar las fiestas de Ascensión. ¿Eh? para que fueran para que las segundas fiestas de Subieu. después de San Mateo pues Ubiel tuviera dos dos fiestas ¿eh? el San Mateo y la y la Ascensión en mayo y, y bueno pues para las fiestas de la Ascensión pues entre otros había un concierto de, de Siniestro Total ¿eh? Eh, que yo recuerdo de que, que fui porque bueno a mí ya de que ya empezaba a gustarme los punk rock y estas cosas y y al instituto empezaba a juntarme con gente de, de, de malestraces y malvivir y estas cosas, y bueno, pues fui al, al concierto de, de Siniesto Total. Y bueno, todavía era de la que, pues como tú comentabas estaba el espíritu de, de San Lázaro y llenes de punkis. ¿eh? Lo que pasa que en aquel momento fue cuando Siniesto Total eh, sacaron el disco aquel en beneficio de todos, que fue también un pelotazo del copón, Lo que pasa es que en aquel momento que habían de sacarlo, eh, ya ayer en medio populares, lo que pasa es que, que luego cuando vinieron San Mateo, cuatro meses después, en septiembre, otra vez al Espíritu de San Lázaro, yo flipé, porque lo que era antes y era una brañada de, de, de, de punkis y de estas cosas, y era esta vez Topijos, estaba el concierto y unos pijos el concierto fue idéntico, ¿eh? tocaron de teloneros... no me acuerdo en cuál de los dos, también de toloneros, eh, los amateurs, unos que llegan de, de aquí de Uvieu también. ¿eh? Y, pero eso, que, que llamaba... No, fue en el segundo, de San Mateo, porque acuérdame que salieron madre de Dios, como molesto y programa para estimular la memoria. Tengo que traer a los a los viejos aquí, porque estoy yo una gozada. Porque me acuerdo de lo que dijo el rapaz cuando salió. Salió el y tal, y los había una especie de ¿Eh? De, de presentador que presentó a los de a amateurs y salió el otro y dijo, no, no, que como estamos en fiesta somos los amateurs y es verdad que ha dicho, dicho eso de los de los amateurs pero aquello fue muy curioso fue muy curioso por eso, porque te digo que fueron cuatro meses de diferencia ¿eh? y fue, vamos, de ir a, de ir a uno y, y meter miedo, ok, yo estoy lleno de, de círculos de, de gente bailando pogo y movides y luego ese y otro, ya pues pues nada, tío, nada ¿no? en fin, y, y pues con esto estaba yo, con este oximo ¿eh? que estoy pensando ahora de si será posible hacer un, un programa sobre música en el que no suene música, yo creo que es fácil porque mi programa de música no puede salir o sea que <ríe> y, y es fácil de ¿Y, hacer y todo esto que estás hablando también del tema de conciertos y tal, ¿cómo acabo derivando en Elvis? Que eso es lo que me ¿En Elvis? Pues mira, porque no, esa fue culpa tuya, que lo sepas, ¿no? Fue culpa tuya, <risa> porque como viniste ¿eh? y bueno, pues tuve que dejar aquí a los diez, en un segundo insole y tal, pues dije yo, de hecho vos con un cantar ¿eh? y puse yo es un cantar que ya era de los Berrones, uh -huh. pero que ya era los Berrones haciendo una versión de un cantar de Elvis. Es que si es el que tienes puesto ahí, yo ahora te voy a dar la contraria. Puente sobre la bases. Contraria es no, es de Elvis. Eh, bueno, el de Elvis llámase Bridge o, eh, over Trouble Water pero Es que no es de Elvis Ah, ah bueno, y que de Elvis no llega nada Es pero... que no, es que es más moderno y no y de él El tema y de Simon Garfunkel Que, pero Elvis cantó luego. pero Sí, pero el tema ya de ellos. El tema. Ah, o sea, bueno. Es que Elvis lo, Elvis lo robaba todo. Ah, general, bueno. General, eh... Sí, bueno, Elvis hacía como Cortatu y, y Potato, sí, que sí. no tiene nada que, de bueno, ellos. Cort... Sí, lo más es que Cortato más, es más decente en ese sentido, porque mm. na, no, nunca van a tratar de decir que el tema es suyo. O sea, ah, más que ellos, no. El, el Jimmy Jazz, yo creo, por ejemplo, eh, Va, en de, su versión, no van a decir. No, que no, es. pero Cort... eh, Jimmy Jazz ah. debe ser la única que reconocieron que no era de ellos. Tienen. Hay una que se llama La de Hay algo aquí que va mal ¿eh? Eh, Yo siempre pensé que ya era de Cortatu Hasta que escuché el Doesn't make it all right de los specials Y digo yo, coño, de que me suena sí, claro. <risa> Joder Y la de mierda de ciudad, yo también pensaba que ella era de Cortatu Hasta que sentí la de eh, ¿Cómo se llama esta? Eh, Drink and driving de, de los de ¿Cómo se llaman estos punkis británicos? Joder Los business, los business, uh -huh. de Grand Driving, resulta que era la misma. <risa> los gortatos me parece a mí que. Hostia, ¿y los Potato, tío. Vale, yo de Potato más o menos entereme de que de alguna niña era de ellos, pero. Pero pero ahora resultó que. Eh, Como se dice? Eh, el otro día todavía escuché una de. Eh, una Bueno, típico un cantar jamaicano que se llama eh, Sammy Is Death, ...y resulta que lle... ...que ye la de Miguelín el Casero... ¿eh? Ah, vale, vale, sí, sí. ...eh... ...bueno, al revés, me imagino... ...lógicamente, Miguelín el Casero lle San amistad... ...otra cosa ye, que lle es difícil... ...es saber quién... ...quién exactamente y el, el, ...el cantante original... De, ...de ese cantar... ...como de muchos otros... ...de Xamay Casca... Eh, ...porque bueno, son de estos que los tocaron todos... ...yo después busqué la de... San amistad... y al contrario con conversiones de de no verdad que en el solitario, de los Catalites, como grupo De otro que no me acuerdo ahora el nombre que, que por cierto, que es en todo el tema del reggae y el ska Se copian muchísimo y te pones a escu Si te, te pones a escuchar Mucha variedad del de, de grupo hasta final te das cuenta de que casi todos están sí. Todos los mismos temas sí, Y que sí. incluso hasta el mismo grupo toca tres versiones del mismo tema O sea, no, si <risa> por oye, ta, darse, Ya, ya no llegué sí, ya yo no tengo últimamente no Que escucho últimamente mucha música así jamaicana, sobre todo así de primeros tiempos y te, luego ves que ¿Eh? es que eh, hasta ellos mismos, su propio tema eh, te lo versionan de distintas maneras y cada uno lo llaman de una forma, con lo cual si a lo mejor no escuchas <risa> el tema, pues piensas que bueno, ha hecho una versión de este, pero luego te escuchando discografías, dices, pero si este tema es, es como el de antes, pero lo se llama de otra <risa> manera y, y si es una cosa muy, muy recurrente. ¿Y al algún concerto de Skye fuiste? de que hablamos mm. de Sky, de conciertos Yo creo que, no, así lo que es eh, Grupo así un poco popular, no Yo creo que sí que vi así conciertos, pero de grupos Locales, sí, regionales sí, sí, sí. No, no pasé de, de, no, de... Yo tuve tuve la fortuna, haciendo la jora a memoria eh, Mira, así de grupos Cutrillos, tal eh, Fui uno que me prestó la de Dios De unos tipos que se llamaban Combo Caníbal ¿eh? Concierto no De los Combo Caníbal, que llenen eh, gente de León y que el saxofonista de Como Caníbal, eh, y era el rapaz que hizo conmigo el primer programa que, que hice en la radio, en el, el, el, el Collez Fermín. Ah, Fermín, ¿eh? sí, que acabó sí, yendo sí, sí, a sí, Cuba, sí. ¿no?, a aprender allí. Sí, sí, sí, tuvo muchos años en Cuba, y después, pues no sé, yo ahora estoy en contacto con él gracias a, al internet, Pero, no, si te digo la verdad, no sé exactamente de qué parte del mundo está ahora, porque muevese mucho, muevese mucho. No sé si está en Mallorca, si está en París y dónde está. Pero, bueno, un saludo para él, de, de todas maneras. Y, joder, ¿no? Le iba a decir yo, bueno, pues al concierto de SESCA, no sé si sí, si, fue haciendo memoria, fue un montón de conciertos de SESCA. Tuve una vez en, tuve una vez en, en Estrada, en Pontevedra, eh, viendo tocar a Escatalá, ¿eh? una aventura curiosa porque acuérdame que fui con un par de amigos de de Shishon, eh, en Seyos, de aquella ¿No yo... de ellos, el señor Manso. No, el no, Man no, no, Manso. no, no, no, no, no, por Dios, por Dios, eso fue de la siguiente generación, hombre. Que los skin éramos muy de eso, ¿eh? muy de la veteranía y un grado, ¿eh? Tenemos un grupín que ya éramos de la generación anterior. No, y ese yo creo ni veterano que ha tenido grado. O sea. Nada, si no hubiera tenido grado grados, ninguna manera. Pero sí sí, acuérdame que fui con ellos, alquilaron un coche, pasaron a Recoñeme por Oueu, fuimos pa allá a Lantrones hasta hasta estrada, vimos tocar aí a Escatala, i xente tocaba, pero bueno, interesante Escatala, de hecho menos non me acuerdo que más había había por aí. Había creo que Xenreira, me parece, que Xenreira vimos también dos veces más en este les dos en en Xixón. los betes en una vez los Jardines estos de cómo se cómo hay el el chigre este que está eh allá del según pase en la playa, en primera línea en la playa, pero pasando Piles. Según pases es la curva del Piles. Que hay un chigre allí que allí es muy famoso. No, no te sé decir. No, pues bueno, pues tocaron allí los sinreira y también en en una discoteca ¿cómo se llamaba la discoteca? había por ahí el jardín o eh, no sé, el oasis no sabía. no no esta estaba yo en una discoteca así muy de, de Bacalumbas es la que existe todavía la fábrica, no a... ah, vale, vale. la fábrica la fábrica en la fábrica hubo una vez un, un festival ¿eh? que se llamó el el primer skinhead meeting el primer y el último porque <ríe> nunca no hubieron ni papagayos los de a, a la gente que tocó Estaban allí los de Xenreira, que además eran un partido y eran grandones y tal, imponían la de Dios, ¿eh? Estaban allí con los brazos cruzados y cara de serios cuando yo marché, que me acuerdo que acerquéme, porque bueno, los conocía, digo, ¡eh, qué tal, ¿no?, oh, un concierto muy guapo, me eh, que me cago en Dios, estamos <risa> otra cosa. Y allí vi, vi a estos, bueno, los Xenreira, que eran medio ska medio, bueno, eran un poco fusión, fusión, bueno. y era un ska, no, eran un ah, o... nah, ska un poquitín, un poquitín más en plan tirando para pa, pa cortar, tú que querían hacerlo pero no sabían una cosa, una cosa por el estilo. Pero tocaron allí los los Malarians también, los Malarians sí que eran una una banda de ska bastante relativamente clásico, españoles, madrileños, pero que bueno que tocaban un un ska bastante bastante clásico. Y, ah, bueno, y sí, de Estrada, dije que fuera a Estrada, pero no sé si dije a los que fuera. A ver, Fiebre es sí, sí lo dije. Fiebre es Catalá fue prestoso porque Catalá, <ríe> que me gusta venderme mucho los Catalá, los malanes también me gustan mucho. Y es curioso porque, bueno, tanto tanto lo que más recuerdo, y que tanto los de Escatalá en la Estrada como los malarias en Seychelles tenían una cara de mala hostia. cosa que no me extraña porque lo mismo en un sitio que en el otro los conciertos también plagados de, de skinheads y hay que reconocer que los skinheads la mayoría pues son desagradables, ¿eh? Especialmente eh, aquellos galegos que yo creo que los más de ellos y era un concierto, a ver, habían montar en un festival. Oye, y ese pito eh que es y esto. <risa> ese pito <¿qué? risa> Pero bueno, por favor. <risa> Que digo yo que, que además montar el, el concierto este de Galicia y era en apoyo a la selección galega. O sea, que te puedes o imaginar... Sea, sí, el... El, el carácter indicativo era inexistente. Uf, madre de Dios, chaval, una cosa, pero bueno, lamentable. Entonces, claro, entre, entre cantar y cantar, pues... Los tíos ahí, la gente del público, pues que si cantares este entre de fútbol y, y faltosais, pues bueno, pues imagínate, que también los cantarás hasta las narices. Y en el Decisión en concreto, también cantaba con, con los malarias, una rapaza negra, por cierto, no sé no sé la su procedencia, pero que bueno, pues me imagino que de aquella hombre, pues la media de edad del público pues andaría entre los 15 y los 20. Eh, bastante empinaos ya en general estaba la gente y entonces la rapaza esta pues bueno, pues, supongo que entre Mirais y faltosáis también que decían, estaba la moza de los juegos y con los ganes de, de terminar del copón pero el mejor concierto de ska eh, que yo recuerdo bueno, no, fui dos conciertos más de ska y no sabría decir cuál fue el mayor fui eh, a ver a, a los desorden Público eh, eh que yo creo que bueno, siempre lo pongo como que ye el el mío grupo favorito y a lo mejor lle una patochada porque yo creo que es difícil saber cuál es el grupo favorito, en un momento yo uno, en otro y otro, ¿eh? Según lo que te guste más o lo que te guste menos. A mí, hombre, pues de ellos siempre la verdad que me gustaron mucho los yetres, la música, por supuesto, son muy Eh, muy aficionado a, a ese tipo de ska que y todos, porque bueno, llevan, no sé, creo que son 12 discos y, y o sea que ya aficionado de todo y bueno, pero por de, determinadas circunstancias, además también por circunstancias vitales, eh, también asociados a, a, a algunos eventos vitales muy guapos, de muy buen recuerdo, pues digamos que siempre tuve yo una cierta querencia por de ser un público Pasa que claro, Desarrollo Público, a ver, son un grupo venezolano que, que debieron venir a Europa cuatro veces. Y bueno, pues en el año creo que fue 2010, sí, 2010, pues Dios es la casualidad que me entero que vienen a tocar, nada menos que, que a vega para arriba es que ni siquiera llega muy aquí. Y dice yo, tengo que ir, no tengo ni con quién ir. ni en tal pero dice nada no, más pasé Cantabria Torrela y un buen sitio sí sí sí bueno no ya la Torrela Vega ya era Castañeda un sitio que se llama Castañeda para allí cerquina se sí, que sí. estaba allí cerquina pues mira yo además esa idea trabajaba al que salí de, de trabajar eh, dice y a mi madre si me deseaba el coche porque yo no tengo coche eh, dije ya sí pero para para para ir a dónde y tal de una no, un concierto Torre Torrela Vega ¿Pero con quién más? Digo, no, voy solo. ¿Pero solo? ¿Y a qué hora? Porque además, eh, de solo en público, tocaban, o sea, y era un festival también, el Magosta Festival, ¿eh? y tocaban un montón de gente, y, y ellos los últimos. Y a mí la verdad que no tenía ningún interés en ver a los de delante, con lo que salí de UBIU, pues, a las 10 de la noche, una cosa por el estilo. Acuérdame que tuve que parar en Vidiago eh, a, a, a tomar una Coca-Cola... <risa> un trago yo no me hago a cola, pero digo va, un café, no sé, ahora mismo, nada cola la pajera Xuneto, eh, no te creas que hacía, ¿eh? estaba de, que, de además, calor. Además eh, entra con, la, con el palmareo en la 634 de aquella, <risa> sí. seguramente también incluiría. Hostia, y después lo peor de todo fue cuando llegué a Torrelavega Y me puse a preguntar por el sitio y tal. Y sí, sí, claro. Sí, oh, castañeda, por ahí para adelante. No cago la mar. Iba por ahí para adelante, no me veía nada, tío. ¿No? Un polvucu? de ¿Qué? Ah, serán cuatro casas. ¿Será sí, como... yo, no, yo ni lo conozco. <risa> Mira, será como que se te manden a las mazas, qué sé yo. Está ahí, pero. Bueno, y la cosa allí que, que. Bueno, pues de noche, claro, obviamente, las dos de la noche. La carretera aquella es sin luz. Yo por ella ando vueltas, no sé dónde viva, y digo, madre, tías. al final acabé topando más que nada porque vi mucha gente en un sitio y tiré para allá. Y, y conseguí entrar además de papo porque en antes de, en antes de marchar mandé yo un correo electrónico y fui como acreditado por Radio Cuca. ¿eh? Y bueno, joder, pues entré por Radio Cuca y fui una entrevista a Horacio, el cantante de del de Público. Y la verdad que en aquel concierto disfrute, disfrute mucho ¿eh? Hostia, valle pegue botes Bueno, acuérdame que, que terminó, qué sé yo Porque al final arrancó el concierto como a las 2 de la mañana Una cosa por el estilo Y terminaría a las 3 y pico Y bueno, pues la primera idea ya era dormir en el coche Y luego volver para acá Pero con la activación que tenía después de, <ríe> del conciertazo Pues carré y cogí el coche y volví para Volví para No sé qué hora llega aquí, a las 7 o a las 8 de la mañana. acuérdome que, que aparqué en Avenida al Mar. <ríe> sí, sí. Oye, vaya guay qué está esto de, de estimular la memoria con el programa. Sí, sí, yo estoy aquí escuchándote historias que me las podías estar contando en un bar, pero las estoy escuchando aquí y, y te vas a acordar de más cosas en este entorno. Pues oye, igual sí, ¿eh? guapamente, porque uh -huh. mira, yo que estoy acordándome, joder, de la sensación exacta Bueno, estoy acordándome de venir más o menos a la altura de, de Colunga Carabia por ahí, y estar amaneciendo un día de sol, tardándome el sol en el eh, tardándome el sol en el focico y acuérdome de llegar y aparcar en la Avenida al Mar, y de cómo me va fecho pa, cascado tío, después de de tantas horas Y, y, y de voy y tirar para casa oh. es una persona hostil a la carretera como tú que, <ríe> ya te, que digo. te cansa el triple <ríe> ya te digo, pues aquel, aquel día me tive en un momento eh, no sé, ¿cuántos kilómetros habrá de aquí a, a Torla Vega, ¿tú qué estás más de ello? 150, no sé, 150, 150 160 ah, así, 300 kilómetros y no me los quitó nadie eh. en una noche además ni siquiera en un día, en una noche ah, pues muy bien Pero ya que estoy recordándome de otro concierto, también de, de Sky Reggae, en el que disfruté mucho más Tobía, que fue precisamente el cuando Potato tocó en Ubieu para el 30 aniversario de la, de la Cuca. Ese día acordarme que lo pasé, madre de Dios, cómo lo pasé, bailando, pegando botes donde de lentamos del concierto hasta el final. Sí, fue muy comentado ¿no es ese concierto. Hostia, fue una gozada. Uf, pasámoslo de bien. Yo creo que bueno que no se pudo, no hubo manera mayor de, de, de celebrar el cumpleaños de, de, la, de la radio que, que aquella. Porque de verdad que aquel día disfruté pero mucho, mucho, mucho. Y, y supongo que no sé qué más conciertos pude ir por ahí. Yo te digo, yo no soy mucho de tirar conciertos. Ah, bueno, por supuesto ilegales. <risa> ilegales, sí. Ilegales, mira, ilegales siempre quise tirar conciertos ilegales, porque yo creo que soy fanático de ilegales. de los 12, 13 también, pero curiosamente la primera vez que conseguí hacer un concierto de ilegales, porque hacía más la de Dios que, que en un, tocaron, tocaron unas cuantas veces siendo yo pequeñaco, y bueno, pues una vez por una cosa, otra vez por otra, nunca nunca conseguí ir y la primera vez que conseguí ver a ilegales fue en Shishon una semana negra, si no me equivoco, en la Semana Negra de 1999, me parece no estoy seguro del todo, pero que, creo que fuera además es curioso porque ilegales yo creo que es un grupo al que hay que ver en Oviedo sí, claro, sí. Porque es de los, de los, yo veo de todos los grupos así que han llegado a tener un poco de relevancia nacional, porque ilegales es, es, se ha escuchado mucho fuera de Asturias en Madrid, ah, ma, todavía se sigue escuchando muchísimo más que aquí, pero es seguramente de los grupos que más se puede identificar con la ciudad no solo porque la gente sepa que son de ahí, sino porque Es que son muy doviedo son gente que son muy de y Jorge es un emblema de la ciudad. O sea, es eh, es que, por ejemplo, en lo que es en el rock, la gente, por ejemplo, identifica... Dices es que, oh, identifícame un rockero con una ciudad, ¿no? Normalmente piensas en Loquillo y Barcelona. Pero es que eh, y eh, Jorge... es mucho más eh, Oviedo que lo que hizo en Barcelona. O sea, es, es una cosa, sí, sí. O sea, bueno, es más que, que nada un... porque sabes por ahí a tomar algo te lo encuentras. No, y, pero además, no sé, es todo, ¿no? Incluso lo que yo creo, el tipo de música que hace, las letras, son un poco, que encaja muy bien con la filosofía bien, que hay aquí en Oviedo, un poco, de además, el, ese tipo de, esas hasta esas culturas, que, que esa cultura que hay aquí casi de los barrios, ¿no? Que es una... Me, eh, el que por ejemplo yo ahí noto una diferencia muy grande con Gijón, en Gijón la gente por ejemplo exceptuando la calzada más que nada porque fue absorbida ¿no? antes estaba como más apartado ahora sí que está más junto y sí que la gente ahí se considera la calzada pero en Gijón los barrios funcionan muy bien en lo que se refiere al tema organización municipal ¿no? Eh, rollo uh -huh. lo que podemos decir lo que es en La administración, el tema público de los barrios. Pero luego es la gente normalmente no tiene esa conciencia de barrio, esa identificación, que en Oviedo sí que lo hay. Oviedo es una ciudad que... Eh, yo ayer precisamente estuve estuve pensando esta historia de noche. A ver, a ver. Una teoría que yo tengo, que es que en eh, Gijón esa identificación no la tienen. ¿eh? Eh, la, mi teoría, y es porque en general la gente de bien de Gijón, que hay mucha menos burguesía o claro, nobleza en Gijón que en Oviedo, es porque, en general, toda esta gente de Gijón no reside en la ciudad. ¿eh? reside en esas casas fuera que hay en Somío, que es una parte realmente que estás entre entre árboles, entre bosques, donde normalmente la gente no va a ir para nada por ahí. Entonces la gente, pues, no se ve esas diferencias, ¿no? En cambio, en Oviedo, a toda la gente de bien, la ves todos los días en el centro, el centro está ahí. O sea, es una ciudad muy pequeña, que el centro tiene ahí, toda esa gente y no la estás viendo todos los días, ¿eh? e incluso por la zona vieja y demás. Y yo creo que eso hace un poco... que el ver esa, esa especie de oposición, la gente en Oviedo es como más, se ve más diferente a, a lo que hay en medio, ¿no? Se nota más claramente como diciendo yo estoy aquí y estos están por encima, ¿no? Esa esa mentalidad mm. que <risa> es lo que hace que permanezca su antes el tema nobiliar en Oviedo. Oye. Pero esa y esa visibilidad yo creo que también hace que, por una parte, que cada barrio pues se reivindique por, un poco por eso, ¿no? Porque eso es consciente de De que eres algo diferenciado del otro, ¿no? Y, y aquí en Obvio se lo notas. El que es de Ventanillas parece, este de, ven, de venta de toda la vida. tal. No, el que es de, de Otero, el, el que es de Bayobas. Y eso, en no lo hay. En Gijón, uno puede ser de la arena, pero no oyes eso de... Estille de la arena, o tal, sea, no. No, hay, no tiene ese tema toque tan de barrio como aquí. Es una ya, cosa ya. Que, de que estuve pensando ayer y me llamó mucho la atención. Pues mira tú qué cosa. <risa> Oye, pues, pues mira, pues... Pues yo, la primera vez que conseguí ver Legales fue en Chichón, mira tú. Es una, una semana negra y tal, que fue además un concierto que me gustó especialmente porque después, a partir de ahí, vi los o, otras tres veces, en Nubieu, los tres. Pero me llamó la atención aquel porque fue el, el único en el que se atrevieron a tocar G. Hitler. En los de Ubieu, y después que los vi, ninguno se atrevieron y... y yo creo que no se terminen ni en ningún otro lado no te sabría decir pues yo ilegales los vi una vez pero no recuerdo no, tampoco no me suena que lo vi, eh, yo vi los vi los vi los allá en sesión que me prestó mucho y y vi los después el siguiente la siguiente vez que los vi Fue en la grabación del DVD del 20 aniversario, me parece que ya era... Creo que fue en el 2003, pudo ser, una cosa pues por el estilo. Perfectamente, sí. Yo acuérdame que... Bueno, acuérdame no. Digo que estoy especialmente contento, porque eh, salgo yo en el DVD. Seguramente nadie me reconoce, ¿no? me reconozco yo y yo bastante, pero yo sé que soy yo, así que sal de ahí. Y además, curiosamente, sal... Eh, Eh, salgo mmm, mientras están tocando la, el cantar que supuestamente es mi favorito de, de ilegales digo supuestamente por lo mismo que decía antes, que ya es difícil decir que es mi grupo favorito de hecho, a ver, en antes sí que de, de salgo público y ahora mismo que te pienso en ilegales digo, no, por dios, ilegales, <risa> ver, y en cualquier otro momento igual digo, digo cualquier otro Eh, pero bueno, si hay que escoger un, un cantar de ilegales que me guste especialmente mucho en muchas situaciones y eh, por algún motivo, no sé exactamente por qué, agotados después de la del fin. Ah, lo que te iba a comentar yo antes que iba a hacer la alusión al tema cuando me hablas de lo de... La ovación esa única que hubo a Ole, a Ole, a Ole no, al otro a, grupo... A, al peor imposible, a, a peor imposible. que a lo mejor es, eh, le, le hubiera pegado muy bien el ponerle agotado este al fin porque la gente debía estar cansada de escuchar. estamos más hartos ya de, de aquellos tíos que no veas. Pues bueno, eh, por cierto, un reto a, a, los, a los sintientes. En, sin conocerme de nada más que de sentirme aquí, bueno, si alguien es capaz de verme en el... ¿eh? del DVD de, de Ilegales del día que cumplimos 20 años eh, mientras suena el, el cantar de Agotados de Espera el Fin, pues pues pues, pues, pues, pues, pues, nada, bien, vio, vio, joder, que llegue, que tengo que dar un premio o alguna cosa, no. Y, y no sé qué más, qué más conciertacos pude, pude yo disfrutar por ahí. Bueno, gustaba mucho, bueno, no, miento, ahí eh, A ver, a veces también el de ir a conciertos Tiene una cosa guapa Que a veces vas en sin Bueno, por decir, por entretenerte ¿eh? Sin conocer muy bien a los que toquen Y descubres a un, a lo mejor A un grupo que, que vale la pena Mira, falaba yo antes del 30 aniversario de, de La Cuca Eso, el concierto de Potato disfruté como un enano O sea, paseilu Bueno, agarré una sudada, chaval Puf, Salí de allí, salí de Whirlpool Que, que eran Whirlpool una sudada, yo creo que parecía que me, me tiraron a la piscina talmente, porque <ríe> tenía la camiseta empapada y, y sin embargo hubo otro, que yo prácticamente un no entré, que tocaba en... abre el concierto básicamente estaba anunciado que tocaban los motociclón ¿eh? que tampoco me de... bueno, no sé, no me da mucho más y, y tocaban con ellos unos de, no me acuerdo si eran de de Xion, unos tales Blackboard, que tampoco me dan mucho más, y tocaron unos ¿eh? unos mascorros que se llamaban Porco Bravo, que ya os digo, yo igual entré nada más para sentir un par de, de cantares de ellos, pero bueno, pues el sentir aquel par de cantares, bueno, tengo entendido que el concierto fue un verdadero espectáculo, lo que pasa bueno yo perdí, lo estaba en la puerta con otra gente y tal, pero bueno, llevóme a descargar la música de ellos y, hostia, vaya a ver cómo molen, ¿eh? Vaya, vaya, como molen, vaya, como molen. De fecho, ahora te bastante enganchado a, a los Porco Bravo. Me gustaba mucho. Un, un rock ahí muy potentón. Y no sé qué. ¿Mm? No, iba a comentarte que ya que. ya que Porque me gusta de a veces descubría así música un poco rara y que. Claro, es que estamos ya buena ahora que son media Es que lo que antes sonó, que estuvo a punto de. saltar ahí, era una canción que quería poner para ver, pa ver si la descubría. si te parece bien que suene Por, ¿No? por supuesto. Que es, decidido, es, que ¿no? es una canción que yo por ejemplo eh, siempre, hasta hace un par de años sobre todo tenía bastante prejuicio, bastante poco interés por lo que es música latina en general no, no me interesaba más mínimo quitando alguna cosa no sé, quitando alguna cosa como el Pedro Navajas o alguna cosa así, ¿no? Y resulta que, eh, a base de ver películas de negros, pues, he eh, <risa> descubierto mucha música latina así muy interesante, después la que después vas explorando. Y este es un tema que aparece en una de las películas eh, conocidas de Spike Lee, y se llama es un Y el, es un, el grupo se llama El Pito. ¿eh? Ajá. El tema se llama I Never back, eh, Go Back to Georgia. Y si te parece bien pues que suene, pues adelante podría estar bien. sigue sintiendo Radio Cuca la radio libre eh, de eso me temo que todavía se nos repitió o sea, otra cosa bueno, eh, hoy empecé sin bifes, tengo que meterles por medio tengo que meterles incluso al final El caso que sigue sintiendo anedonia en esta noche que es sin planearlo ¿eh? está en un programa eh, musical. <ríe> un programa musical sin música. Bueno, sí, eso no música, pero música que no está acorde con el tema del que, del que se está hablando, porque a ver, estoy hablando de. ¿eh? entonces a lo mejor lo lógico sería bueno, pero sonar música tía ¿Ah? no estaba para conciertos porque hay que recordar la época que aquí estaba ese bar llamado chango el cual sonaba mm. mucho este tipo de música en el que a algún concierto fuimos eh, yo en el chango fodón vi dos conciertos concretamente en el chango vi a los combo caníbal de los que falaban antes el grupo de ska y también a unos que no me acuerdo el nombre pero que ya eran precisamente eh, un grupo de salsa, un grupo salsero sí sí es que yo recuerdo que había uno de salsa que estabas ¿Sí? tú también, sí sí ¿Ah? en el yo... piso aquel de abajo que eh, se... efectivamente, efectivamente solo me acuerdo de, de, del nombre de, de, del percusionista del de los bongos, que ya era Germán porque a Germán cuadro que después lo traté en más ocasiones, que ya era un cubano y los demás no me acuerdo quiénes eran, pero pero bueno que eran... era son de Cuba. Sí, son de Cuba, son de Cuba, se llamaba se llamaba la banda. Y ahí tuve yo eh, viendo viendo los salseros aquellos, ¿eh? Coño, ye, verdad. ¿Ves ves cómo se puede al final relacionar casi Todo, todo. ¿no? todo. ¿Sí, sí, es posible, es perfectamente posible no, no, relacionar todas las cosas. Era un gran sitio el Chango, ¿eh? era un sitio que La eh, verdad que eh, sí Me llamaba la atención de lo que era el contexto de música obetense de aquella Y rompía mucho con el resto de bares No había ninguno que, que pusiera ese tipo de música Ahí está, ahí está Y encima luego tenía la particularidad Que era un siglo que podías tomar de verdad eh, Verdaderos mojitos <risa> y no Como los que te puedes tomar el rincón cubano Verdaderos, <risa> de verdad es que hay piñas Y sobre todo Ron Collins Que era era un espectáculo <risa> Sí, usted, la verdad más mira de, Yo creo que el chango fue el último bar Eh, de eso de música caribeña la tiene tal eh, en el que en un que no fue quiero decir Ahora sigas viendo bares que ponen ese tipo de música, pero allí porque eh, la clientela de esos bares es eh, procedente de, sí, de aquellos países, sí o no inmigrantes. los además no es música buena de, de allí, es no. precisamente lo que más pega allí, lo cual no es Efectivamente, efectivamente. Y lo que escucha por decir bueno alguna clase popular, que es como a, a, si allí va, va, a, yo que sé, va muchos españoles a Estados Unidos y empieza a llevarse, pues... Eh, no sé qué música morra ya puede haber sí, aquí. Sí, cualquier no, porquería. Si a Pablo Alborán, ¿no? Sí. a sí, pues, es, es, es algo parecido. Sí, a mí eso es verdad, tío, porque yo de alguna vez, por, por de algunos motivos, tuve que meterme a algún bar de esos y sí, efectivamente, lo que está sonando, precisamente, música de calidad, lo que es de calidad, no un ye, exactamente nunye exactamente eso. ¿Qué me dicen ahí en el chato? Eh, todavía sigue ahí anatónico cortóseme la conexión. Sí, por pues, seguir sigo aquí. Ah, lo que pasa es que igual tengo que que ponerlo aquí porque si se si, cortó la conexión, voy a ponerlo. Ah, a ver, hago voy a poner sí coma sigo, ¿eh? sí, hombre, que que este programa tiene que, eh, Tiene que ser un, un no sé cuánto tiempo llevamos. Una hora cuarenta, más o menos, bueno, tampoco llevo mucho, a ver, este programa supuestamente lleno dos horas, supuestamente, porque al final no acaba, no acaba siendo les, les dos horas, pero bueno, bueno, hoy igual ta, estamos ya llegando, no sé, ¿eh? Son doce menos veinte. No sé cómo lo ve usted, señor Nagru, ¿eh? eh como usted vea, yo venía para hablar de, de mi libro, pero hablaremos otro día. <ríe> otro día, que, que es el libro lleno de geopolítica. ¿Eh? Que quede claro, aquí el, el, el, el negro sabe la de Dios de geopolítica y tengo yo ganas de dedicar una noche entera del programa, a, básicamente a dejarlo hablar. ¿eh? Uh -huh. Fago yo una pregunta en TAMU, Digo, cuéntenos usted algo sobre la geopolítica. Yo espero que se tire aquí 90, sí. 120 minutos. Sí, se puede, se puede perfectamente tranquilamente. Sí, pues es un tema muy muy muy interesante. Hoy te haré difícil fal casarlo con los conciertos. Que, que hay un momento estamos diciendo que todo ya relacionable seguramente habrá de alguna manera de relacionar la geopolítica Hombre, con, con los sí, conciertos bueno hay conciertos que realmente están muy, muy vencidos por la geopolítica no o sea, hay que pensar en el, en el The Wall de Pink Floyd ah, por ejemplo un concierto muy relacionado con geopolítica no sé y realmente hay, yoga y hay muchos conciertos Y luego aunque ya hablemos no de conciertos ya que habían pasado a la historia como buenos conciertos, sino simplemente como uso de conciertos, como parte de la geopolítica, pues están los conciertos que hubo en Madrid por el tema de Miguel Ángel Blanco y tal cual, unos conciertos bastante mediocres, pero bueno, eh, yeah. los conciertos pueden ser utilizados para la geopolítica, otra cosa es la trascendencia que tengan, ¿no? Evidentemente, eh, yo creo que hasta aquellos eh, recitales de de Raimogo de Serrat en la época de San esos tienen su carácter geopolítico. joder, ¿eh? es relacionable y una gozada. Yo estaba pensando en estos que viven todos los mongoles, estos vestidos de blanco en el, en el malecón de La Habana, el Alejandro Sanz y, sí, sí, sí, sí. y toda esta peña que hacían festivalones allí en el malecón. ¿eh? Sí. Supongo que para apoyar, a, no sé si era para apoyar al régimen, para apoyar a los cubanos para qué sé yo. No, yo creo que, no sería simplemente decir apoyamos a los cubanos como si, pero como Porque, lo, como viéndolos eh, no como personas, sino que los ven como pobres. ¿no? Porque es una cosa que normalmente es lo que nos habla aquí de ayuda. Hay que ayudar a los venezolanos, hay que ayudar a los cubanos. La ayuda con la que plantea esa gente es la gente que habla de ese tipo de. Solo te identificas casi como pobres, ¿no? Esta gente que dice hay que quitar al régimen, hay que ayudar a los cubanos, hay que quitar al régimen que chavista, hay que a los venezolanos, pero, ¿por pero los ves como inferiores. O sea, aquí la gente es verdad. Aquí ese tipo de personas yo creo que los ven como si fuera, no sé, ayudar, yo creo que cuando hablas de ayudar a a otro de esa manera eh, lo ves, se habla con un poco de desprecio, ¿no? Pues, pues, pues no, no te falta razón, yo creo. Y bueno, siguiendo con el tema, no sé, ¿recuerdas algún otro concierto así? Venga, Nagro, tírate a la piscina y denos tu concierto favorito de los que fuiste no sé. Es que yo concierto, ya te digo, yo creo, me quedo sin esto más que nada porque fue el primero que fui y es una banda que me gusta, pero no es que no, realmente no, no soy demasiado, vení demasiados conciertos, no te, no te podría decir así. ¿No fuiste a ninguno de los fricos rangers? Frico Rangers La calle que tocaba en los nuestros amigos vale. ¿eh? Sí, sí la calle sí, que sí, sí. tocaba en, Yo creo que una semana sí otra también En el oscuro, un bar que había ahí en la calle oscura uh -huh. Que fuimos un montón de veces A ver el esperí Hombre, yo conciertos, lo que me dio fue con la espina De que no se produjera aquel del Ojo de Girón <risa> Es verdad, es no, verdad jugaste, ¿no? Yo fui, yo fui, yo fui Pero no, no concierto hubo concierto al final ¿eh? suspendido, que sí. sido, Yo creo que hubiera sido un concierto Bueno Es más ese concierto acabó luego toda la noche con disturbios por ahí, atrás. <risa> es decir, era un concierto realmente muy macarra. Tío. Aquel que el tiempo en el que en el campus del Milán que ya era todavía estaba sin urbanizar, estaba estaba sí. aquello todavía me parece en gravilla. Estaba todavía habían hecho ya algunas cosas, pero todavía toda la parte de atrás, muchos de los edificios de por ahí todavía estaban sin hacer, eh... Todavía estaban comunicadas las calles, ¿no? No estaba esa barrera que hay por detrás de edificios altos. Mira, eh, precisamente en, en una fiesta del Milán de ese, no me acuerdo de, de qué año, tocaron también los, los fricos rangers en cuestión. Uh -huh. y, y mira, joder, cómo molesto de hacer memoria, tío. Al me de un año que, que fui con un grupo de, de amigos, de gente con la que andaba entonces, ¿sí? porque tocaban los Mockingbirds, eh, aquellos de me para que eran. que ya eran un grupo de música mods y tal y bueno, pues no me disgustaba. Y bueno, pues de aquellos coyas, de aquella gente con la que andaba, más que no disgustarlos, y que me gustaba yo sé si ese estilo. Y entonces, bueno, pues fuimos para allá a verlos y oye, fue la puta risa porque porque bueno, estaban ahí tocando, pero toda la peña pasando de ellos, además el lo típico de decir el cantante en un momento todo Oye, que sé que hoy es el cumpleaños, no sé quién, un gran aplauso para ella. No aplaudió ni Dios, toda la peña, de sus cosas y tal. ¡Ah, ¡Cago en Dios! El cantante pilló un rebote allí. ¡Cago no sé qué! Pues ahora... No sé... ah. Bueno, que todo el mundo pasa días. Y después tocaron unos, unos rapaces que yo no conocía de nada el nombre y que nos engancharon a todos. Y estábamos todos ahí mirando ellos y bailando y pegando botes Y eran la, las Undesikers. Iba, iba a decirte yo que, que podían ser Andercheques, porque ¿Eh? en aquella época también en Milan llegó a tocar también Mantarray, cuando Nacho Vegas hacía muy buena música, ahora, uh -huh. pues ahora se escucha mucho, pero a mí la buena música de Nacho Vegas es cuando hacía estaba en Mantarray. Es Manta sí, sí, sí, mejor que ahora y es fácil. <risa> es que luego, bueno, espera que hay disco así poco... Podemos decir un poco que no no son para Normalmente son para vamos a decir, son para iniciados, o sea, es, bueno, es raro escuchar Ray en un directo todavía, pero en casa, por ejemplo, tú puedes escuchar discos de Ray, esos primeros Y es raro que te gusten de primeras, pues son discos estos que hay que. Yo que unas cuantas veces para apreciarlos, pero en un directo, pues bueno, sonaba muy bien. Pues, Era un concierto, pues eran, ellos tocaban muy bien, eran muy buenos eh, músicos y encima, pues conectaban bien con el público. Tenía encima pues un montón de groupies, ¿no? El Gijón y todo esto. Claro. Que iban a generar todos conciertos, pero, pero por aquel entonces, sí, sí, había muy buenos grupos de mucha calidad. Yo sí, recuerdo hasta eso, grupos sí. que ganaban concursos de estos Ciudad de Oviedo. Algunos que luego y quedaron en nada, ¿no? presidente ganado el concurso y que a lo mejor se deshacían un poco después, que había grupos que, algunos de ellos me he olvidado el nombre, pero que eran grupos muy, muy, muy buenos. Yo acuerdome así de, de ganar el UBIU, acuérdome de los de los Punishers, que no yo que me gustaban especialmente, pero bueno. Yo recuerdo los shooting sinners, estos que eran así, muy, pues eran busco, así como muy alegres. Tenían así un toque, como si va los rollo Blues Brothers. ¿Ajá. y bueno, Estaba muy bien, era, eran, eran bastantes, lo que pasa es que eran bastantes. Eh, y van así un poco vestidos así. Yo creo que iban así en plan, con sombreros así, tipo un poco Blues Brothers, con traje y tal. <risa> y eran un espectáculo. Era, y aparte eran muy buenos. Yo ese grupo, por ejemplo, no sé qué fue de ellos, porque yo luego no. no igual se deshizo muy pronto, pero era un grupo de aquí. Y la verdad es que había grupos muy buenos Pero que eso pues que sí, sí, No, no se salía. Había, bueno eso No sé si, si los llegarías a conocer Un grupo de aquí de UBIO también también eh, Que curiosamente No los conocía nadie Y eran superventa en Estados Unidos Que eran eh, Los Smiley Fingers Que no sé si ya cuando vendían cambiaron el nombre Creo que para los Ashdraggers Pero bueno, que tienen un grupo así de punk rock, acelerado, bueno, que ya era bastante divertido. Eh, yo llegué a verlos tocar eh, con los Rangers en el, en el pub y de la calle oscura de Viu. Cambiaron el nombre en el, en el cartel, ponía otro nombre, no me acuerdo qué nombre ponía, porque bueno, para pa quitarse de problemas con, con managers y, y demás, pero pero sí, sí, sí, tocaron allí. y hablando de un grupo así internacional que tocó la gente no se acuerda y, y no me cree cuando lo digo pero pero bueno que a lo mejor gente que estuvo allí pues sabe que efectivamente fue fue verdad había un bar en la calle Madalena bueno ya no se llama Madalena y era el tramo que se llama ahí la Rúa, en la Rua Eh, en la rúa, según, bueno, según sales se de la plaza de la catedral, a la izquierda, según la Chávez Andar, había un bar que no me acuerdo del nombre, pero en ese bar tocaron, tocaron los. en un, un concierto de un grupo de vio los Unflowers, un grupo de hardcore, eh, y tocaban junto con ellos, trajeron a los Valsera, eh, que era un, un rapaz vio que se dedicaba a organizar conciertos y tal, no sé qué, qué sería de él. Eh, y traes a unos que resulta que eh, que se que se hicieron después mundialmente famosos eh, lo que pasa que ahora joder no me acuerdo yo del <risa> del nombre a ver vamos a, a eh, mira por una vez sí que fui a buscar en en internet porque esto sí que me apetece a mí sí, si quiere colaborar a alguien que no sé si está escuchando a través del chat y comunicarnoslo. sí lo que pasa que, joder ay dios cómo se llama, y que son famosos coño lo que pasa es que yo tengo una memoria pésima a ver pero si pongo aquí un título de un cantar de ellos que de los tiempos en ¿Cómo los se que llamaban? es que yo que no sé cómo se llamaban es y el problema pero bueno yo creo que si pongo esta a ver Eh, eh, grande coño Green Day. Ah, Green Day, eso. joder eso que pues, fue ah, no, que vinieron a tocar a Avilés eh, además el primer concierto así que dieron así por España que fue en Avilés y después qué va vino aquí, ¿no? qué valle! Que mucho antes de eso En ese pub de Mala Muerte Sí, pero es que en, Gijo, en Avilés tocaron en una discoteca de Mala Muerte Un viernes que era en plan de que cobraban 100 pesetas por entrar Ah, bueno, si pues entonces a unos, gato, a unos gatos que, o sea, no eran conocidos Vale, vale, no, pues no, entonces sí entonces, Pero no sí, me sí. dio la misma época A ver, os trajo Porque una discoteca de Avilés que hay por las afueras La 4 puede ser La 4 digamos, puede ser, puede ser que, que te cobran ahí plan eso, te pesetas, Claro, hombre, pues pesetas, sí, sí, sí una la... cerveza, eh, Exactamente, y, y, y, exactamente que luego después pues yo creo que después es que una vez leí eso que el primer concierto que vino en España fue en Avilés en la 4 y luego, probablemente luego vino aquí en la pues misma en gira. No había, no seguro, pues no te extrañes, seguro vamos, seguro que sí. sí, sí que eh, por cierto conozco gente que fue y nadie recuerda el concierto porque la gente veía ser que estaba algunas borracheras pero descomunales. Eran yeah. los tiempos que, que <risa> en los conciertos, pues eh, la sí. gente tenía un grado de alcoholismo en general brutal, ¿no? Hostia, pues no, no, yo yo en aquel lo que recuerdo. Y que básicamente a la gente que iba para ver los flowers Esos venían como de relleno, de tal. Pues un grupo americano que anda por estudios pero nadie tampoco. Y ahora dice eso y la gente no lo cree. Pero bueno, oye, Pero eso es, por ejemplo, fíjate, ese Balsera al que hablas, que no sé quién es, pero me llama la atención. Alguien que es capaz de tener ese ojo, decir a estos tíos que luego Grinde, que acabaron siendo, pues. Número en la media mundo y ¿Sí? dices, o sea, pues Ese tío tenía mucho más ojo Que muchos gurús de la música estarán colocados por ahí Que llevan directamente sin vender lo que está vendiendo o sea, Porque sí. es complicado traer dices, joder, A unos tíos americanos a Viles, O a Oviedo <risa> a, peque a sitios de mala muerte O una discoteca chunga Pues dices, joder, pues si Algo de ojo tendrás porque no vas a traer a unos tíos Porque sean americanos y digan que tocan ¿no? o sea, sí tío... Yo no sé qué sería este rapaz Pero en un, en un tiempo que me un mogollón De, de conciertos, en había Lo que pasa es que era un estilo Bueno pues bastante minoritario porque básicamente movía tema de hardcore eh, que llena de la que hubo apestaba hardcore, la verdad que sí, <ríe> bueno y además los primeros, los primeros discos de Game Day sí que tienen más ese toque Que si bueno, que todavía, sí, no, no es que sea, pero vamos, todavía tiene un poco de parecido que le pueda gustar a la gente, le mola el hardcore, si no fan los más puristas. ¿no? Hardcore o sea, adolescente, como sí, dice decir que así, ¿no? no es un amigo, el trovador que lo llama hardcore adolescente y optimista, <risa> dice él. Eh, y, ¿Y qué más conciertos fui? que, joder, estoy haciendo memoria. Claro, ahora falaste de la 4. Y decía, en la 4 fui a algún concierto. Claro que sí, joder. Fui a ver a los Defcon 2 a, a, a la 4 Dance. Eh, y era, me parece, cuando acababan de sacar el, el. ¿Cuál fue el que sacaron después del Armas para el Pueblo? Joder. Es que yo, Defcon 2, los. No no me, no no. me convence, nunca me convenció. ¿no? Pues ya sí que. Bueno, ya veis la mala memoria que tengo. Pese a acordarme de fechos pasados. Eh, no me acuerdo de cómo se llamaba ese disco de, lo, de, de, los, de los Defcon 2, que fue el que sacaron después de. Después de Armas para el Pueblo. ¿Mira dónde te está escuchando? Ah, desde, eh, desde Guatemala. Desde Guatemala. Nada, no, no me lo creo. ¿eh? Desde Guatemala, no puede ser que yo tenga oyentes guatemaltecos. Hombre, puede por ser favor. verdad. Yo, eso de hueri, no, es expresión... no sé. Eh, de no sé. Es Guatemala de verdad. Porque entonces, es, oye, espera, voy a batir un récord. La vez que de más yo ya hasta ahora me sintieron, que yo sepa, fue de Dinamarca. Y esto está más para allá todavía que Dinamarca. ¿eh? Estas cosas mosquean. Yo, una vez que, hace no mucho, tenía un blog. Y cuando tenía el blog, eh, recuerdo una vez que me leyeron desde de las Islas Fiji. Madre Y me Dios. llamó muchísima atención. Porque yo cuando me di alguna entrada de Serbia y cosas así, pero cuando vi que me de las Islas Fiji, digo, esto se me está yendo de las manos y esto. Hay que cortar ¿no? Hay que, ¿no? es que, que decir después. Claro, claro. Dice, si se sea nedónico de Guatemala, pregúntale al raposo. Madre de Dios. Oye, fía, pues mira, ponme... Vale, mira, decidió. Ponme ahora mismo un cantar ahí en el... en el chat eh, ponme el cantar que, que te pete que que te lo busco por aquí y te lo dedico joder oye en serio eh esto es una verdadera de la sorpresa sí, sí. <risa> porque yo tomo mucho tiempo eh, un sintiente londinense eh, que si sí, conoces tú también es eh, sí, ininteligible todos todos los jueves ¿Eh? Ponía el, la nedónea y sentía anedonia. ¿eh? Ya hay muchos años, ¿eh? hay muchos años, bueno, hay muchos años ya que, que ya no están en no Londres. Eh, pero bueno, y luego hubo una noche que durante unos minutos estuvo conectado una rapaza eh, que yo conocía de Copenhague. Pero qué bueno, conectó un ratito y marchó. ¿eh? O sea que no me gustó, especialmente. Pero bueno, oye. y era hasta ahora el, el récord de, de distancia que yo tenía de, de sentir desde desde desde Dinamarca joder y mira tú ¿eh? del continente de al lado ¿eh? estás está sintiendo mesta Guatemala que es eh, el, el lugar donde se fabricó el coche de Homer Simpson como dice una vez en no, un, Homer. sí una vez que habla en su capítulo de, habla, en un capítulo que le dicen algo así de que está con su flamante coche alemán le dice alguien y dice pero si está fabricado en Guatemala o sea, es, Joder. Mira, mientras mientras nos ponen aquí, bueno, como el, por lo visto la señal debe de andar viendo y viniendo, mientras nos pone el, el cantar, ¿eh? Eh, aquí la collacia hacía Marie. Eh, estoy conversando un concierto, un concierto que además eh, de ser un concierto en el que lo pasé muy bien, eh, debe ser una de las noches en las que más frío pasé. que dice Anedónico, fui a un concierto de héroes del silencio cuando estaban juntos, eh, estoy revelando mi... <risa> eh, me presta mi apuesta por el rock and roll, vale. Eh, Pómalo por ahí, Neuro, si me fais el favor, vamos a buscar mi apuesta por el rock and roll. Mira, héroes del silencio, antes falaba yo de... de al, al entamu, eh, del, del programa, falaba yo de... De grupos, música que no sentía sencillamente porque ya eran de de, de ...de... pijos y yo era joven y rebelde, y entonces pues me negaba a sentir, y yo qué sé. Pues no me no sentía heavy, eh, no sentía heavy porque ah, pues luego vamos a, a ponerla. Eh, espera, espera, déjala ahí de momento. Está eh, preparada, está preparada y va a salir. Además, eh, versión en directo, versión en directo, a ver si. A ver si. a ver si es una guapa. Digo yo que negaba más sentido de algunos grupos y de alguna música sencillamente por eso, porque ya eran demasiado populares y demasiado viejos y yo quería salir un poquillo del tema. Y bueno, pues me que dejé de escuchar estrenas a Extremo cuando empezó a Gustavios a. cuando empezó a ser ídolo de quinceañeras, pues entonces decía de sentir extremo duro. Ahora vuelve a sentir lo que sacó después, y hombre, las últimas cosas que sacó ya no molan nada. Pero en aquel momento sí esas cosas que están que están muy bien. Y eh, yo acuérdame que... ¿Cómo se llamaría aquel disco? Bueno, igual, joder, que sacó un disco que dice yo este, yo ya no lo siento porque yo gusta demasiada gente. Y mira, pues no estaba mal. Eh, ahora últimamente estoy sintiendo, contábalo al entamo del programa, estoy sintiendo eh, cantares de Guns N' Roses. ¿eh? Eh, Guns N' Roses en su momento, por Dios, ¿cómo iba yo a sentir esos jevis pasteleros? Bueno, pues hay cantares de Guns N' Roses que molan mucho. ¿eh? Ya ves. Eh, y en concreto, Héroes del Silencio... Tampoco nunca supe por qué exactamente se les tenía una manía especial en, en los círculos, estos no sé, digamos alternativos ¿eh? en el gueto. Ellos, ellos tenían una manía especial, acuérdome que nuestro amigo Iñaki Limaña y, y que de aquella hacía un programa con, con Mariano, este que fue el dueño de la radio, eh, que se llamaba La Escupidera. Creo que ya era la escupidera donde tenían. donde formar en fundar en el, el club de enemigos de héroes del silencio que, que uh -huh. despedían eh, un eh, carnet y todos y... <risa> sí, y estaba estaba Mariano y Luismi Luismi Ma, eh, María también eh, ¿no? después después de los... con el después con el de sí centro, ¿no? no y no no María tuvo en la escupidera Lo que pasa que no en la primera época, en la primera época ya, era en, ya eran ellos, y eran estos tres. ¿eh? Y que ya de la época del club de enemigos. ¿eh? Sí. Si no, no han visto las cosas, para que ya eran ellos los que los que tiraban del, del club de enemigos. Y bueno, pues eso, acuérdame de un compañero que tenía yo en los mismos tiempos de carrera, que ya era muy fan de los es del silencio. Madre dios, tenemos en los peloteres esos pijos pasteleros de mierda. Y me decía, pero bueno, ¿qué tal? Y mira, lo más gracioso fue un día que estábamos en el Montañés. No sé si sí, sí. te acuerdas del Montañés, ahí en la calle... Sí, sigue existiendo, creo. Sigue existiendo, joder. Bueno, pues estábamos en el Montañés. <coughs> estábamos ahí sentados, eh, ya con una pimplada tremenda. Y empezó a sonar un cantar. Y empezó este colega mío ahí a... ¿eh? Hacer el. el sí, ¿Qué pone? Sistema Ponme sistema no Fatown, vale, pues pone sistema of Fatown. ¿Estos sistema of Fatown que son los armenios? Me parece. Sí, creo que sí, que son los armenios estos. Eh, que son de origen armenio y que están. y que están en Estados Unidos. Parece que sí. Sí, sí, sí, sí, efectivamente, efectivamente, son esos. Pues bueno, pues entonces ya no voy a poner a Euros el -S2. Nunca me gustaron especialmente, entonces María, ¿eh? María también te, te lo digo que no los del silencio nunca llegarán a gustarme, no son un caso de estos, son un caso de rechazo, porque supuestamente tenía que rechazarlo y era normativa, eh, pero bueno, que ese día metidos en el montañés, empezó este amigo mío a tararear el cantar, y yo sentía lo decía, yo, hostia, pues no está mal, no son estos? Y quedó así todo serio mirando para mí, son héroes del silencio, digo, ah. Bueno, pues vale, este mola Bueno, en fin, igual tienen más que más que molen ¿eh? Igual tienen más que molan Pero venga, vamos a, vamos a poner a, a los armenios Vamos a poner a estos armenios El Chopsway, que es uno de los temas más conocidos Vale, a ver si con un poquitín de suerte No tiene publicidad Parece que no tiene publicidad Venga, pues ala, quedes con él, ¿eh? Venga, que os peste Yes De ti. Only I have, a Bueno, Negro, ¿cómo lo ves? Eh, iremos terminando, seguiremos. Sí, yo creo noche, Ya estoy pasándome, no Da ya los dos 12 a ver con tiempo va de programa ya vamos a ver sí, dos horas, cinco minutos, dos horas. puntual si no estaba no estaba el dominguero de los ramos ni, ni el becario ex, ex protoquímico ya ves que yo tomo no me todo el mundo antes era el becario protoquímico pero el químico del tonto así arriba arriba también podía ser, arrima, eh, arrima. También podía ser eh... Algo relacionado con el, el, el Pusilista o algo así, ¿no? Bien boxeador ahora, ¿no? Ah, es verdad que yo, yo no llevo el mundo de boxeo. Llevo también. Nah, pero yo es dominguero. Ya, ya lo tengo bautizado, yo es de, de los de los Ramos. Pues bueno, colegas, eh, no llega a decir cuál día era el concierto ese en el que pasara tanto frío. Dice sí que había un concierto que me prestara mucho y que tenía el récord también de que debía ser una de las de veces en mi vida que más frío pasé, que fue en el, en el mercado de ganado de, de Polasero. Tocaron varios grupos y entre ellos los dos que yo tenía interés en ver, Reincidentes, que son un ejemplo de grupo pues, bastante malo. Pero que de aquella fascinaba a, a la adolescencia rebelde, y la Puya Records, que son un grupo de puta madre y que me prestó la de Dios. Eh, después casi no puedo volver a vivir porque tenía el parabrisas del coche lleno de shelu, ¿eh? y no hubo manera de convencer a las rapaces que venían conmigo para que me echaran arriba, que me echando arriba de ellos, pues se quita el shelu muy bien, pero nunca no quisieron, no sé por qué. pero bueno, ella, hay gente muy repugnante por ahí pero bueno, oye pues bueno, nada eh, ah, mira, qué me dice aquí María también eh, me gusta mucho Edonia por sus reflexiones, muchas gracias hombre te descubrí por Domingo de Ramos otro grandísimo programa eh, y de otra manera, porque el dominguero eh, se lo ocurra muchísimo trae aquí unos guiones muy bien fechos y el becario es protoquímico de un... un controlador realmente bueno, eh, tiene, tiene los mandos que vamos, los tiene dominados, llego no, como yo, eh, nunca no mete pifies, los pifies son cosas mía ¿eh? pero bueno oye joder, soy un tiempo locutor y controlador de ¿eh? mi madre, técnico de sonido, claro, son demasiadas cosas. Pero bueno, oye, en serio, préstame mucho eh saber que tengo eh, tengo una sentiente de tan yoñe, eh, Batiendo los récords de... ¿eh? Nunca nadie que, que me sintiera de, de, de tan allá. ¿eh? A lo mucho. Y bueno, ya para ir despidiendo al programa, un saludo muy grande como toles el manes, a toda la gente que sintió esto a través del 107.3, un saludo muy grande esta noche, especialmente a, joder, con el rollo este del fondo, me ¿eh? el final, un saludo especialmente grande para Marí, donde ¿eh? Dayel Antrones, sintiendo, ¿eh? sintiendo Radio Cuca más, por lo que veo, una rapacina bastante enganchada, A radio cuca en general porque ya me falou del raposo del domingo de ramos usted y en Edonia, tremendo un saludo aquí para el negro, negro saluda. Eh, un saludo y <ríe> nada a ver eh, aunque de paso hoy hago propaganda en mi programa para ver si también me escucha en ese sitio mañana no lo hago pero es todos los viernes a las 12 y 5 de la noche la hora negra de black hour programa afroamericano donde los haya Y, y nada, mucho agradecer aquí al camarada Neodónico que me haya permitido venir, sobre todo pues, le prometo aquí que vendré a no mucho tardar para hablar de geopolítica. de geopolítica, de todo lo que haga falta. Y a todos los demás, ya sabéis. Un saludo muy grande, un abrazo y que no vos collan, que aquí vos quiero, si vez que viene Tallín. Que nunca es bueno que la gente sepa y, que reyes y presidentes. Y se...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 Pon en marcha, la misma manivela que mueve el engranaje. Y